Pan y circo Populorum Progresio en las arenas de Ágora Sol. Hola y bienvenidas a todas a Pan y Circo No hay que decir que atravesamos momentos difíciles Tal es el caso que este programa comienza a padecer su crisis personal Una crisis de identidad El nombre que da sentido a este espacio está perdiendo significado Porque hoy en día el sistema que nos gobierna no suelta la pasta ni para pan no es necesario decir que el descontento es generalizado ni decir que la oleada de recortes, medidas abusivas y estrategias de privatización de los gobiernos están atentando indiscriminadamente contra los derechos básicos de los ciudadanos, contra la sanidad, la educación, la vivienda, el trabajo... Podríamos decir que, como consecuencia, hoy en día tenemos numerosos espacios de debate a asamblearios y estamos asistiendo al nacimiento de multitud de colectivos libres que buscan transformar la sociedad a través de su actividad social, económica y política. Aquí, en Panicirco y daremos voz a estos grupos porque somos muchos los que estamos cabreados, indignados, cansados, hartos de pertenecer al Club de los Pringaos, de que nos manipulen, nos roben, nos mientan, utilicen, ni un largo ETC... Y para ello tengo conmigo aquí a mi lado a Sofía de Roa. Muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos, a, a Pan y Circo. Eh, ¿Crisis de identidad no? ¿Crisis de identidad no? Aquí. Es que ayer lo estaba pensando mientras escribía el guión y decía, uy. Da igual. Está empezando a perder sentido esto y ya, no, ya no nos dan ni pan para contentarnos No, pero quizás otra cosa que, que nos hagan imaginar Que es pan y ya está, da igual Pero vamos, está bien claro que esa es una de las grandes estrategias Para mantener a la, a a la gente gran, callada. Al gran público Bajo control Y, y eso, y por eso aquí también lo celebramos con nuestro espectáculo cada jueves. Hoy abriremos eh, nuestros micrófonos eh, a diferentes iniciativas eh, nacidas desde abajo. De cambio, hablaremos eh, con DEME sobre el manual de desobediencia económica. Veremos cómo es, qué se puede hacer, qué posibilidades hay eh, a través de esta iniciativa de desobediencia civil pacífica y más propuestas eh, Por el cambio, porque mmm, no nos podemos resignar ante ante este robo hasta del pan. Eso sí que es cierto, que nos quieren robar hasta hasta el pan. Pero bueno, de, hay que decir que hay esperanza. No sé si esta mañana veíamos todos a los eh, yayo flautas como han ocupado la, la sede de, de la Consellería de Interior de Barcelona, de Félix Puig. Y yo creo que, que un poco de miedo y un poco de tembleque tienen, en, tienen los políticos y, y los representantes públicos ante este movimiento ciudadano. ...que quiere hacer acciones de desobediencia... ...lo único que pasa es que las acciones que está poniendo en marcha para aplacar... ...estas acciones son muy duras, son muy contundentes... Eh, ...ayer sabíamos todos que hubo, un, hubo una acción de toma al metro... ...en el cual eh, separaron eh, varios carriles de, de, de este metro de transporte... Y, ...y bueno pues hoy ha habido detenidos... ...la policía ha estado identificando a, a personas y de momento según fuentes de la Jefatura Provincial de la Policía eh, agentes que están investigando este suceso pues eh, bueno, parece ser que hay tres detenidos ya 24 horas después de, de los hechos y desde aquí a, a, hacemos un, un llamamiento y sobre todo dar ánimo a estas personas y del apoyo y, y, y ver a ver cómo, cómo podemos revelarnos y no, y no permitir este este tipo de respuestas por parte de, de los poderes públicos, Alba Ahí queda dicho, muy bien Y bueno, también tenemos con nosotros a, a Sara, que nos trae también temas calientes. Sí, sí, os traigo cosillas también. En este segundo bloque del programa hablaremos sobre las protestas iniciadas en contra de los recortes, que hablábamos antes, en sanidad y en transporte. Hablaremos con grupos involucrados en la lucha de estas iniciativas y estarán con nosotros Ecomovilidad, para hablarnos del tarifazo, y la plataforma de afectados por los recortes de sanidad. Como siempre, sabiendo las opiniones de la calle en el Foro Romano y la opinión que tienen nuestros leones particulares. Pero bueno, ya mismo vamos a abrir las redes sociales para ir comentando todos juntos el programa y saber las críticas, las opiniones y saberlo todo. Bueno, y se nos olvida comentar la sorpresa que nos trae hoy Sofía... Sí, bueno, eh, sorpresa sorpresa que vamos a ver si Hacienda somos todos o Hacienda somos tontos. Daniel Montero, eh, un, un escritor y, y periodista, nos va a venir a hablar aquí de su libro El Club de los Pingaos para hablar de la desigualdad fiscal existente, este sistema impositivo que es mucho más duro para unos que para otros y que no se ataja, no se ataja ese, ese fraude y, y bueno veremos cómo los impuestos recaen en la mayoría de los ciudadanos. Y bueno, hoy durante el programa también haremos un repaso de algunas de las propuestas planteadas para el mayo global, porque a partir de ahora estaremos muy atentos sobre las diferentes iniciativas lanzadas tanto a nivel nacional como internacional, porque tanto ayer como hoy como mañana hay motivos suficientes para rebelarse, tenemos derecho, pero ¿cómo, cómo hacerlo? ¿Salir a la calle hasta agotarse? ¿es, ¿Eso suficiente? ¿La insumisión, la desobediencia civil? Eh, Debemos colaborar poniendo en práctica nuestra vida diaria Ciertos principios o hábitos reivindicativos eh, ¿Cómo se consigue un cambio? Y por último, si existieran políticos responsables Comprometidos, honestos, respetuosos, generosos ¿Se acabaría con los movimientos sociales? ¿O este sería un nuevo paso hacia el futuro de, de estos movimientos? Para hablar de estos y otros temas Tenemos en el estudio a dos profesores expertos en movimientos sociales Enrique Laraña, de la Universidad Complutense de Madrid Hola Hola y Rubén Díez de la Carlos III eh, con quienes analizaremos el ayer, hoy y mañana del fenómeno del 15M y ahora sí, comienza Pan y Circo con Fosia a La Técnica, Sofía de Roa y Sara en la mesa y Alba Villanueva, una servidora ¡El futuro emperador del mundo! Lo siento Pero yo no quiero ser emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar ni conquistar a nadie Sino ayudar a todos si fuera posible Judíos y gentiles Blancos o negros Tenemos que ayudarnos unos a otros Los seres humanos somos así Queremos hacer felices a los demás No hacerlos desgraciados No queremos odiar ni despreciar a nadie En este mundo hay sitio para todos La buena tierra es rica Y puede alimentar a todos los seres El camino de la vida puede ser libre y hermoso Pero lo hemos perdido La codicia ha envenenado las almas Ha levantado barreras de odio Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas Hemos progresado muy deprisa Pero nos hemos encarcelado nosotros El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos Nuestra inteligencia duros y secos Pensamos demasiado y sentimos muy poco Más que máquinas necesitamos humanidad Más que inteligencia tener bondad y dulzura Sin estas cualidades la vida será violenta se perderá todo los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos la verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo a millones de hombres desesperados mujeres y niños víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes a los que puedan oírme les digo no desesperéis La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. ¡Soldados! No os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder. Bueno, de pues nos gustaría seguir escuchando este discurso tan alentador, pero nada, tenemos con nosotros aquí en la mesa a Enrique Yarruén. Hola y bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros durante el programa. Y me gustaría preguntarlos después de escuchar este discurso que es de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, eh, ¿creéis que eh, discursos como estos provenientes del gobierno podrían suponer el fin de los movimientos sociales o un nuevo futuro? Uy. <risa> Hombre, el fin de los movimientos sociales lo veo harto complicado. Sería como decir eh, el fin del cambio en las sociedades, ¿no? Y eso es. o el fin de la acción por parte de la ciudadanía. Mm. Lo dudo que eso vaya a suceder, ¿no? Y para muestra, un botón, ¿no? El discurso es magnífico. Acércate un poquito el micrófono. Sí. El discurso me ha parecido interesante y que sea um, formulado por Charles Chaplin en una película en la que parodia a Hitler es uh, muy acertado. Pero no es muy acertado porque eh, esto pueda suponer el fin de los movimientos sociales porque los políticos se vuelven corruptos y la gente pierde la confianza en ellos, sino porque hay un análisis fundamental en todo esto que es el que se produce sobre lo que un historiador que a mí me gusta mucho, que es Eric Hausbaum, llamó la era de las catástrofes en la que identificó las raíces del odio contra los judíos en el pueblo alemán y también las raíces de los movimientos fascistas. En este sentido, estaría muy bien que fuera el final de los movimientos fascistas, pero de los movimientos sociales es muy difícil que se produzca. Podría suponer, en todo caso, como un, una nueva era de los movimientos sociales, ¿no?, si este discurso llegara a, a los poderes políticos. Claro. Más que una era, lo que nosotros planteamos es que los movimientos sociales suministran ideas clave a los políticos. Porque es un argumento que a lo mejor te va a parecer un poco simple, pero yo creo que es bastante... En concreto porque los políticos vienen de unas organizaciones en las que el principio de sumisión al que está por encima de ellos es fundamental son organizaciones burocratizadas en su mayoría y en esas condiciones es muy difícil tener ideas nuevas en cambio los movimientos sociales priman la creatividad Y por eso, mmm, no lo decimos nosotros, se viene diciendo desde hace tiempo, eh, hay movimientos que suministran ideas a los eh, partidos políticos que les permiten salir de esas anquilosadas estructuras burocráticas que muchas veces ni siquiera son meritocráticas. Son eh, estructuras de sumisión y de lealtad a la jerarquía. Sin embargo, también eh, lo que se está viendo que son muy complicados eh, conseguir eh, logros concretos. Eh, eso lleva un, un desgaste terrible de, de muchas personas que están en la calle continuamente para ir viendo los frutos de esta protesta en la calle. ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo poder avanzar en ese sentido cuando cada vez eh, la represión de este tipo de movimientos es más agudizada, está más agudizada? Bueno, yo considero que los cambios sociales eh, son cuestión... De, ...de mucho tiempo. Los, los grandes cambios sociales no son cuestión de, de, de pocos años, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos eh, el caso del movimiento ecologista... Eh, ...la conciencia medioambiental que la ciudadanía ha venido desarrollando... ...a lo largo de, del tiempo, uh -huh. es algo... ...que deriva de un movimiento que lleva muchísimos años trabajando. El Greenpeace o Ecologistas en Acción no es un movimiento que, que sea de hoy en día, ¿no? Se retrotrae en, en muchos años. Entonces, las nuevas ideas que comentaba Enrique, que los movimientos sociales eh, suministran... ...no solo a los políticos, sino también a la opinión pública, a las sociedades, esos nuevos valores tardan mucho en, en calar y, y en ponerlos en acción, ¿no? Es, es cuestión de saber atraer a las audiencias eh, sobre tus marcos de diagnóstico, tus propuestas de solución a, a los problemas que hay, ¿no? Y, y, y siempre hay una resistencia al cambio también por parte de las estructuras y de las instituciones que están ahí contra las que hay que... Vosotros habéis publicado un artículo sobre las raíces del movimiento del 15M y bueno, vosotros decís que lo analizáis desde el punto de vista de la reflexividad social y lo relacionáis con el surgimiento de la cultura cívica Tiene que ver esto con todo lo que estáis comentando ahora, ¿no? De que genera ideas Claro, ese es el argumento principal del artículo eh, La idea es que en España ha habido transición política pero ha sido una transición liderada desde arriba por los partidos políticos y realmente es durante el último ciclo de movilización cuando empieza a producirse un fenómeno de desarrollo de la cultura cívica que es un concepto que nosotros basamos en una teoría sociológica eh, que es un poco más sofisticada, a lo mejor no conviene meterse en profundidades ahora pero que básicamente es la conciencia propia del ciudadano en tanto que sujeto de derechos y obligaciones, no solo de derechos. Es la concepción kantiana del ciudadano, lo que nosotros pensamos que está produciendo, que está vinculada a las movilizaciones que se están produciendo desde mediados de los años 90 en España. Y habláis bueno, también del 15M como uno de los movimientos más interesantes que han surgido en España desde el fin de los que se formaron en oposición al franquismo en la década de los 70. Pero, ¿y por qué este tiempo de decadencia en los movimientos sociales? ¿O por qué, qué, por qué decís que es interesante en sí? Precisamente por su horizontalidad y su carácter espontáneo y sobre todo independiente de los partidos políticos. Por su carácter apartidista, sobre todo. Claro, esa transversalidad ¿no? de, del movimiento que le caracteriza y esa, in, esa independencia eh, de, de, los partidos, eh, de los partidos políticos. Es interesante también, eh, si nos vamos a, a, a, a, al, al discurso, a las raíces del discurso del 15M, es muy interesante cómo resalta la connivencia que hay entre, entre clase política y, y grandes grupos económicos. ¿no? Es algo mmm, que supieron enmarcar muy bien desde el principio del movimiento y que también es muy novedoso eh, dentro del ciclo de movilizaciones sociales que han tenido lugar desde mediados de los 90 que, que, que vienen caracterizadas también por otro tipo de temáticas que no solo tienen que ver con esa connivencia entre partidos políticos y grandes grupos económicos ¿no? movimientos ecologistas, pacifismos eh, movimientos de víctimas del terrorismo que son también muy interesantes Y que planteamos tienen cierta continuidad en, en el tiempo. ¿no? Sí, y ahora, por ejemplo, que, que estamos eh, a punto de, de cumplir un año desde el pasado 15 de mayo donde, donde se originó todo este movimiento, movimiento, bueno, proceso de cambio, ya no sé si tanto movimiento es un proceso de cambio social quizás, eh, ¿qué esperáis vosotros para, para este próximo 12 de mayo y el 15? ¿Qué esperáis? que pensáis que va a suceder? Hombre, yo creo que hay un tema que es eh, muy controvertido... ...que ahora está en, en la arena pública... ...que es el tema, por ejemplo, de, de la desobediencia civil... ...de la resistencia activa, pasiva... ...hay una pequeña controversia desde unas declaraciones... ...que hizo el ministro de Interior en, en una sesión de, de control al, a, al Gobierno... ...en el Parlamento, en el cual comentaban la posibilidad de definir... ...como atentada a la autoridad la resistencia pasiva... Además de la resistencia activa, ¿no? O que se pudiera llevar por lo penal a aquellos convocantes cuyas manifestaciones derivarán en, en, en actos violentos, ¿no? O, o, o simplemente que hubiera desobediencia civil. Lo que pasa es que ahí hay también un, un pequeño debate de la, del cual se han hecho eco algunos medios digitales en el cual, bueno, el Ministerio de Justicia parece ser que matiza un poco ese discurso y argumenta que no se está hablando tanto de... De, de la resistencia pasiva sino de aquellos actos que generen violencia o en violencia contra los cuerpos de seguridad o contra los, los bienes eh, los, los bienes públicos ¿no? bueno pues ante eso el, el, el 15M tiene que ser inteligente y, y, y seguir apostando por lo que viene haciendo desde el principio que son unos supuestos basados en la no violencia, de hecho hay grupos que trabajan muy activamente eh, desarrollando instrucciones eh, a la hora de, de movilizarse. Eh, no sé si aquí recientemente hubo una gente de Málaga hablando sobre el tema también. Luego hay otros movimientos sociales que tienen en las manifestaciones, crean sus propios servicios de orden. ¿no? Igual se podría tener gente del movimiento entrenada para, para coordinar un poco las movilizaciones, ¿no? aunque bueno, el concepto no sería tanto el concepto de autoridad, pero sí ordenar un poco para que la gente no se salga de madre y luego pues sobre todo incidir en, en las raíces del discurso del 15M que es lo que más caló la ciudadanía y lo que consiguió atraer a más parte de la opinión pública ¿no? por cuanta más gente mayor presencia de gente allá en la calle pues más desobediencia civil y ocupaciones de plazas podrás hacer porque contra pocos es fácil eh, luchar ¿no? pero contra muchos Sí, yo quería añadir a lo que ha dicho Rubén que cuando nosotros hablamos de las raíces del 15M estamos hablando de sus raíces históricas que para nosotros se remontan a los movimientos estudia estudiantiles en Estados Unidos durante los años 60 y 70 y fundamentalmente a un movimiento que quedó identificado como la nueva izquierda pero que estaba vinculado a una organización que era SDS, Students for a Democratic Society. Y la, las señas de identidad, y entonces me refiero a algo que has dicho tú al principio y también ha contestado Sofía, las señas de identidad de este movimiento planteaban claramente desde que surge a través de un manifiesto muy conocido que se llamó el Manifiesto de Port Huron, ...que eh, la no violencia formaba parte de ese movimiento... ...que además se manifestaba contra la guerra de Vietnam... Uh -huh. ...lo cual era más congruente todavía... ...pero eh, podemos decir que el 15M es expresión... ...esta sería la pregunta para un periodista... ¿no? ...es expresión de una continuidad que se, da, que se produce en España... ...muchos años después... De, lo que, de ese movimiento en Estados Unidos mi nuestra contestación es que sí uh -huh. y que esto es también otra prueba de que eh, el surgimiento de la cultura cívica y de la democracia se está asentando en nuestro país porque hay que tener en cuenta que la nueva izquierda americana surge muchos años después de que se hubiera instalado la, la democracia en ese país ¿no? entonces Como habéis hablado de identidad colectiva, yo quería decir que eh, la contestación que te ha dado Sofía, que es de crisis de identidad nada, tiene que ver con lo que yo estaba pensando, con, con lo que habéis dicho, sobre si es un movimiento o un proceso de cambio social. Yo creo que es un movimiento, claramente. Para eso habría que ver cómo definimos un movimiento social, pero sin meternos en retóricas académicas porque eso implicaría entrar ahí yo diría que eh, puesto que o en la medida en que sigue defendiendo la no violencia como un elemento de la identidad colectiva del 15M ahí hay un fenómeno de continuidad que refuerza la idea de que es un movimiento y luego hay otros, hay muchos que estamos estudiando y que nos interesan especialmente porque Porque es verdad que si esto es un nuevo movimiento social, los nuevos movimientos sociales se han caracterizado por ser un poco como el Guadiana, que aparecen y desaparecen. ¿no? Eh, es, estabas diciendo que, que, que hay muchas personas, ¿no? como vosotros, otros académicos y académicas en muchos lugares, tanto aquí en España como fuera, que están estudiando eh, lo que está pasando entre, entre la gente, nuestra ¿no? Esta movilización de cada persona, esta, esta nueva actitud de como ciudadanos de muchas de muchas personas. Sin embargo, por ejemplo, en los medios de comunicación no se dan estos debates, no vemos este tipo de, de reflexiones que nosotros muchas veces no paramos de hacer porque porque tampoco sabemos definirlo muy bien. No sé qué, qué opinión tenéis de este, de este rechazo a hablar de, de todo lo que está pasando en los medios convencionales. Yo creo que es un movimiento proscrito porque desde el principio los uh, activistas del movimiento pusieron una especie de veto a los medios de comunicación pero con un argumento detrás que es no queremos que nos interpreten y nos pongan etiquetas si ellos quieren hablar con nosotros que reflejen lo que decimos simplemente ¿no? pero eso también tiene que ver con el rechazo que produjo el 15M entre la clase política a pesar de que luego Se apuntaban a su discurso y recogían algunas de sus reivindicaciones. Pero vamos, una de las claves del éxito del movimiento 15M es su, claro. su identidad partidista, ¿no? Es una de. Claro. In, incluso también se ha demostrado, como hablé en el artículo, su influencia sobre los partidos políticos, aún así. Claro, in, influencia en tanto en cuanto las ideas y los valores del movimiento calan en la opinión pública. No dejan de ser votos que los partidos eh, políticos tienen que recabar. Si ese tipo de ideas o estos valores que, que trascienden de los movimientos sociales calan en la opinión pública y en la ciudadanía, eh, pues los partidos políticos, si quieren que les voten, tienen que hacer los suyos. Y ese es el mecanismo un poco de, del cambio que nosotros planteamos, pero ese tipo de cambios llevan mucho tiempo, no son cosas de dos días. Pero lo que sí que está claro es que el discurso que habla la sociedad, pero hay su forma de organización, asamblearia, horizontal, apartidista, ¿no creéis que eso a veces puede, porque no son tantos los que simpatizan con, con el movimiento como los que participan. ¿Creéis que eso puede generar rechazo este tipo de organización? Hay un alto grado de simpatía por el movimiento sí. en las encuestas. Pero no de partic no, no participación en las asambleas y tal, no es tan amplio como. Como la simpatía. sí Ya. Pero también es verdad que la simpatía depende de... No, la participación es una cuestión muy difícil de conseguir en el estudio de los movimientos sociales. Tú puedes tener un grupo de simpatizantes a los cuales llegan tus mensajes, como por ejemplo los eh, oyentes de esta radio, pero una cosa es que los oigan eh, estén de acuerdo con lo que dice el 15M o Eh, democracia real ya y otra cosa es que salgan a la calle para defender lo que dice democracia real entonces el paso del de marco de diagnóstico en el cual estás acuer de acuerdo con el diagnóstico al marco de motivación que es como se llama en la jerga especializada uh -huh. es un paso difícil de conseguir pero nuestro argumento es que se consigue a través de producir marcos emocionales de redefinir emociones Y, la, y una de las principales siempre ha sido la indignación Que no es simplemente rabia Es eh, un elemento de rabia producido porque te consideras víctima de una injusticia O sea, uh -huh. está asociada al sentimiento de justicia o injusticia ¿Y entonces qué opináis aparte de esto? Porque ya que estamos hablando de participación De aquellas propuestas que son más inclusivas Como la insumisión y la autogestión eh, ¿Creéis que coinciden estas con el sentir general? <risa> Yo creo que el sentir general Sigue basado en que eh, en las estructuras verticales y, y burocráticas de los partidos políticos Porque es lo que la mayoría de la, de la gente ha conocido Como organizaciones que representan valores e intereses Una de las cosas interesantes del 15M Es que está mostrando otra forma De participar en la vida pública ...que no pasa por esas estructuras burocratizadas... ...y en el fondo cooptadas generalmente desde arriba... ...entonces por eso yo creo que también es tan creativo... Uh -huh. ...y tan interesante. A raíz de esto es que me acordaba de una conversación que tenía esta mañana en el trabajo... ...por ejemplo, que yo respeto mucho a que la gente haga lo que quiera... ...y no hay que obligar a la gente a que salga a la calle a protestar... ...ni muchísimo menos, cada uno decide cómo actuar frente a la situación... Y, y hoy ya hablando con mis compañeros que hoy estaban quejándose muchísimo de sobre todo a raíz del fútbol de ayer ha sí. empezado una conversación a través de Florentino Pérez que si sí son unos mangantes que sí tienen además servicios públicos tomados que etcétera etcétera etcétera etcétera y me empezaba a decir a mí que el 15m que hay gente que, que, que da con el 15m lo que tiene que hacer el 15m lo que tiene que hacer el 15m tiene que volver a salir el 15 y ya lo he dicho digo no digo lo que tienes que hacer digo salir tú y tú digo vosotros que no habéis salido todavía digo porque es que nosotros ya estamos Claro. Y digo, faltáis vosotros y mucha otra gente. Claro, lo que te, se tiene que generar son es, esos marcos de los que hablaba Enrique que, que se crearon eh, hace un año, ¿no? Ser, ser capaces de, de retomar esa vía y, y, y ese camino, ¿no? Que es, es, lo, es lo difícil. Eh, difundir esos marcos de diagnóstico, proponer soluciones a los problemas, sobre todo... No solo un diagnóstico Es importante proponer soluciones. Si tú no propones soluciones no, no vas a movilizar a la gente, ¿no? Y luego ser capaces de generar llamadas a la acción, ¿no? Llamadas a movilizarse y, y que la gente eh, entronque emocionalmente con el mensaje que se está, que se está enviando, ¿no? Bueno, y para eso estamos aquí en, en Agora Sol y vamos a dejar por ahora aquí la conversación, pero esta no es una despedida porque, porque Enrique y Rubén nos acompañarán durante todo el programa, pero ahora vamos a conectar con, con Deme de Desobediencia Económica para hablar de las iniciativas de cambio y autogestión que se están promoviendo desde la insumisión fiscal a las cooperativas integrales, aunque antes vamos a escuchar algo de música y echar un vistazo al calendario de movilizaciones programadas para el mayo global. Bueno, pues eh, vamos a hacer un, un repaso a todas esas propuestas eh, del maño global, la agenda o el calendario de movilizaciones, aunque es imposible abarcar abarcar todas, porque, porque sí, porque no hay espacio y tiempo como para hablarlo ahora mismo. Pero bueno, vamos a intentar uh -huh. hacer un, hacer una radiografía de lo que hay preparado. Podemos comenzar con el 1 de mayo en Estados Unidos. Eh, allí está convocada una, una huelga, convocada por el, por el movimiento Occupy Wall Street y Anonymous, apoyados por grupos de trabajo, estudiantes, inmigrantes y parados que han organizado, entre otras cosas, más de 99 piquetes en 115 ciudades de Estados Unidos algo histórico en ese, en ese país y que se iniciará también una acampada, acampan allí también en Chicago y, y bueno, esperarán allí coincidir con la reunión del G8 que se celebra entre el 19 y el 21 de mayo Desde aquí les mandamos eh, mucho ánimo. Aunque, aparte de Estados Unidos, la, la huelga global prevista para este día cuenta con la participación de varias ciudades, eh, a otras ciudades en otros lugares del mundo, entre las cuales se encuentran Londres, eh, Melbourne y Sydney, Ottawa, Toronto y también Seúl. las o sea, un poquito pues, eh, ciudades a, más cercanas a, a Estados Unidos están ahí apoyando por esa parte de, del globo terráqueo. A nivel europeo, las convocatorias se están moviendo sobre todo aquí en España, en Italia, en Grecia, también en Reino Unido y en menor medida en Alemania, Portugal y Francia, aunque hay movimiento en todas de ellas. Por ejemplo, en, en Grecia, del 5 al 15, celebrarán la llegada de, de las marchas que emprendieron, emprendieron en noviembre. Eh, hay unas marchas que están eh, moviéndose por toda Europa eh, a pie y otros en bicicleta y llegarán a, a Atenas el día 15, también hay otras que están en, en por Francia moviéndose hacia París en Frankfurt también promete la, lo que está montado porque del 17 al 19, esos tres días de acción en mayo pues eh, se tomarán las plazas se tratará de bloquear el Banco Central Europeo y culminará con una manifestación masiva también en Alemania, en el, en el corazón donde se encuentra nuestra tan veces nombrada Angela Merkel Allí en Berlín eh, coincide con, eh, con la celebración de la Bienal de Arte Contemporáneo y eh, se despegarán tiendas, asambleas y talleres de, de mucho tipo. Eh, el, el mayo global aquí en Madrid comenzará con, con la presencia de un, de un bloque del 15M, las manifestaciones del 1 de mayo de los trabajadores. Y a partir de ese momento se retomará el punto de información en Sol y las asambleas, las asambleas, como ya sabéis, han anunciado que con la llegada del buen tiempo se vuelve a las plazas. Eh, muchas muchas historias eh, montadas y muchas ideas en la cabeza. La Asamblea de Lavapiés, por ejemplo, organizará la fiesta de, por la Caja de Resistencia en la Tabacalera, ya lo sabéis que lo han hecho otras veces, siguen con esa iniciativa, siguen con ese interés de despertar la solidaridad entre, entre las personas con el objetivo de recaudar dinero para hacer frente a las multas represivas impuestas por la policía por ser testigos o denunciar redadas o, como veíamos esta mañana, por fotografiar unos hechos y, y bueno esa forma de, de multar a, a nivel administrativo que, que, que intentan también por otro lado aplacar la, la protesta eh, repasando el 15M propone también eh, un encuentro tejido eh, de, tejiendo redes en los días 4, 5 y 6 de mayo en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental y bueno las eh, distintas asambleas están planteando la idea de hacer confluir una sola manifestación este día 1 de las diferentes mareas. Mm, todavía se está a ver, a ver qué ocurre ese día. Eh, no obstante, el grupo de coordinación de mayo 2012 informa de algunas eh, iniciativas consensuadas que se pueden encontrar en madrid net ya lo sabéis de aquí de, de Madrid y de otras de otras partes de España en, en tomalaplaza.net para que estéis informados. También ya sabéis que a través de diferentes cuentas de Twitter la información fluye y no y está disponible para cualquiera que tenga el interés. Así que recordar que el orden del día de la próxima Asamblea General de Sol se realiza los domingos en la Asamblea de Conexión Interna, de conexión externa, perdón, a las 6 de la tarde en, en Sol. No obstante, si todavía no se ha cerrado el calendario, lo que, lo que ya sabemos es que muchas acciones se van a basar en ofrecer información, crear conciencia, seguir empoderando a los ciudadanos y debatir Alternativas. Aún así, lo que suceda al final aquí en Madrid el 12 de mayo pues se verá, es imprevisible, aquí en Madrid y en otras ciudades. Dependerá de cada uno que, lo que quiera hacer ¿no? con, con su persona ese día. Pero lo iremos viendo aquí, muy de cerquita. Así que bueno, y nada... Ahora vamos a hablar del manual de desobediencia económica, eh, que es una de las alternativas que se proponen de cambio, y, y una propuesta de lucha. Para ello tenemos al teléfono a Deme, que se encuentra en Girona asistiendo a las jornadas de formación y dinamización de cooperativas integrales. Hola, Deme. Eh, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, fantástico aquí, muy bien Oye, muchas gracias por atendernos Y nada, aprovechando ya que estás en Girona Para las jornadas, eh, nos gustaría que nos contaras Por qué y para qué promovéis el uso de las cooperativas integrales Como herramienta colectiva ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene? Mm -hmm. Uf, muchísimas yeah. eh, Ventajas, el que la gente se empodera El que la gente eh, es menos dependiente De un poco el, el sistema capitalista Por llamarlo de alguna manera, ¿no? y el, evidentemente el que empezamos a crear una forma de relación distinta ¿Qué, pro eh, distinta ¿qué propuestas entre la gente? Dime ¿Qué iniciativas proponéis en el manual de desobediencia económica en relación a las cooperativas? Eh, sobre todo lo importante con el tema de la desobediencia económica es que las, las cooperativas pueden servir para eh, proteger las relaciones entre las personas de cara al a, digamos a la imposición del Estado ¿no? A tener que pagar eh, Eh, cuotas o partes del, digamos, de los presupuestos con las que no deseamos cooperar de todas maneras es muy importante el cooperativismo y la autogestión como alternativa si nosotros lo que queremos es hacer insumisión fiscal a los gastos o sea, al IRPF, la declaración de la renta es para que ese dinero, esa parte en la que tú te haces objetor la eh, derives a proyectos de autogestión que pueden ser cooperativas de muchos tipos Pero vosotros reconocéis bueno, en principio la desobediencia civil como, como una acción ilegal eh, y hablando ahora de esta campaña que estáis promoviendo de insumisión fiscal eh, ¿Qué responsabilidades civiles o penales existen en caso de, de aplicar esta insumisión fiscal? Ah, es importante que sepa que no hay ninguna eh, responsabilidad penal uh -huh. O sea, no es, eh, no estamos hablando de ningún delito Estamos hablando de que cuando uno se hace insumiso es como que rompiera un contrato simplemente tú rompes un contrato, tú decides no seguir manteniendo esa relación eh, pues con el Estado o con o con un banco o con un o sea, con una persona la que tú se supone que le debes algo. Entonces, en realidad, simplemente es una ruptura de contrato. No es no tiene no es delito Y, hola, buenas tardes. Soy Sofía, compañera de Alba. Uh -huh. eh, te quería preguntar, ¿qué mensaje lanzarías a aquellas personas que piensan que, que llevando a cabo ese tipo de desobediencia eh, pueden estar pueden pueden estar en su derecho de, de llevarlo a cabo? Claro, es que es, es un es un derecho, además reconocido en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos, es un derecho al que tú eh, te rebeles a, una, a unas leyes o a unas normas injustas. Es decir, cuando nosotros decimos que la insumisión fiscal no es legal, nos referimos a que lo que hace evidente es que tú no quieres cumplir una ley que te parece injusta y que no va a favor de la del pueblo. Entonces, por eso es... De, además, evidentemente, lo importante de la objeción fiscal o de la insumisión fiscal es hacerla pública. Tú tienes que, cuando haces la declaración de la renta, tú entregas una carta donde tú te declaras insumiso o objetor uh -huh. a ese tanto, tanto por ciento y adjunta, la, digamos, el resguardo bancario de que tú lo has eh, derivado, ese tanto por ciento que objetas, a, a un proyecto de autogestión, a un proyecto el que tú eh, personalmente decidas. O sea, que, que sí que tienes que seguir, digamos, tributando, pero no al Estado, sino a una asociación que tú elijas. Exacto. O sea, el, el objetor fiscal uh -huh. eh, quiere que su, que, que su producto de trabajo Se invierta en una acción que realmente sea comunal, que realmente sea pública, que realmente ayude a la población. Ajá, el proceso que vosotros proponéis es que se ingrese ese dinero que calculáis de insumisión a, a cualquier proyecto cercano que conozcas o que, o que con, con el que compartas ciertos principios. Pero y ese dinero que tú presentas, el recibo ese también lo incluyes dentro de la declaración, el recibo en el que has ingresado el dinero claro, a, a, a ese proyecto. Todo a hacienda con Hacienda junto con una carta en la que tú te declaras insumiso Es muy importante que tú, la carta y, y el resguardo bancario, porque ahí es donde tú demuestras que tú no es que no quieras pagar, tú no quieres defraudar, tú lo que quieres es que por objeción de conciencia, no quieres que esa parte de tu trabajo vaya a, a ese a ese concepto, que pueden ser los gastos militares o los gastos de represión social o el pago de la deuda, que tú crees que son injustos, y lo vas a dedicar a eh, una acción que crees que realmente es comunitaria. O sea que, entonces, como, como bien estamos exponiendo, como estás exponiendo, estamos dentro de la legalidad. O sea, no no pueden eh, tener ningún tipo de acción en contra tuya. No pueden denunciarte, ver, no pueden perseguirte. Cliente, el, el, nosotros estamos, eh, digamos que apoyándonos también y, teniendo, y valorando la eh, experiencia que tienen eh, las asambleas antimilitaristas en esta acción. O sea, la herramienta de hacer objeción fiscal ya está creada vale entonces la experiencia que tienen los antimilitaristas los objetores de al gasto militar es que no está pasa no no está sucediendo nada la gente lo está haciendo se le está devolviendo esa parte que ha hecho que ha dado a otro proyecto y ya está o sea no está viendo ninguna eh, repercusión hay algunos casos que además se han aprovechado para para que se se dé publicidad a esto porque también de lo que se trata es de que si lo hacemos mucha gente, podemos visualizar el conflicto. Podemos visualizar y concienciar a la gente de que estamos dando dinero, el esfuerzo de nuestro trabajo, a conceptos que para nada tienen que ver con apoyar realmente a la población y a la comunidad. Está claro que esto ya se está pensando llevar a cabo en Irlanda, también se ha hecho en Grecia, en India, ¿no? ¿También hay algunas referencias hacia este tipo hay, de Claro, hay en, muchos, en muchos países, sí. Ahora mismo yo eh, no tengo toda la información eh, que podría darte a nivel internacional, uh -huh. pero evidentemente, por ejemplo, con el tema del manual de desobediencia económica que hemos hecho, estamos pidiendo apoyo para poder traducirlo a otros idiomas, porque la idea es que esto se vaya replicando. Bueno, y aparte... Eh, eh, ah, disculpa, sí, sí. Eh, claro, lo interesante es que eh, si ya las herramientas existe, la herramienta de objeción, de objeción fiscal a los gastos militares, Eh, ...la cosa es que esa esa herramienta, digamos... ...la eh, utilicemos para ampliar el, la cantidad a la que tuvo objetas... ...porque eh, lo que hasta ahora es más tradicional... ...es a los gastos militares, donde también es importante que uno sepa... ...que va a los gastos de represión social... ...o sea que encima uno está pagando las pelotas de goma... ...y un montón de cosas con las que se reprime luego al pueblo... ...entonces a eso hay que a, eh, sumarle, por ejemplo... ...una cantidad que es mucho más importante... ...que los gastos militares... ...que es la deuda... ...que estamos uh -huh. pagando... ...entonces creo que es muy... Eh, ...digamos... Eh, ...que justifica el que nosotros no paguemos la deuda... ...hasta que no se haga una auditoría de la deuda... ...por ejemplo... Uh -huh. ...bueno y para llevar a cabo esta campaña... ...estáis abriendo varias oficinas ¿no? ...y la de Madrid abre dentro de poco... ...para ayudar sí. a la gente a, a unirse... Es, sí ...es una oficina un poco pues para dar información... ...y para crear espacios... ...de aprendizaje mutuo también... ...porque esto... Eh, la idea es que es que corra la voz, es que la gente se forme, se informe y pueda informar a otros. Eh, y además, eh, no solamente es la parte de esta de, de informar cómo hacer la objeción fiscal en el caso del IRPF, sino también cómo vamos a apoyar eh, y qué proyectos vamos a apoyar, ¿no? Porque, claro, nosotros vamos a difundir proyectos que sean autogestionarios, o sea, eh, y que no tengan eh, subvenciones del Estado, por supuesto. ¿Dónde va a estar situada? ¿Lo sabéis ya? ¿Dónde está situada? Sí, ¿en la de Madrid? Sí Sí, está muy cerquita de, de la estación de Atocha uh -huh. De Renfe y de Metro En la calle General Lazzi. Uh -huh. Ajá, General Lazzi. Número 8, sí, cerca de la Por palos de, de la, la frontera uh -huh. Muy bien, apuntamos sí, Hay un teléfono también, que si quieres te lo doy Sí, por favor Mira, es el 668 Sí 85 Sí 88 Sí 57 Bueno, y decir que aparte de Madrid hay otra oficina en Cataluña y otra en Zaragoza. Bueno, hay también en Castellón, Ajá. Uh -huh. Sí. Y también eh, lo que se está gestionando es una oficina virtual, para que se pueda atender el correo electrónico, eh, llamadas también telefónicas, porque por ahora las oficinas a lo mejor van a atender uno o dos días a la semana. En el caso de Madrid si atendemos los martes. Ajá. De 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Y en interramos estamos este martes Ajá. 8. ¿Y en internet mayo. dónde lo podemos encontrar? ¿En derecho de .net? Eh, en el Sí, en, sí. En, en, exactamente, derecho de rebelión.net a, a va a estar toda la información, está el manual de desobediencia económica también y la carta, el, la carta modelo para presentar con, junto con la declaración de Hacienda. Y luego en Madrid ya directamente tenemos una dirección eh, electrónica, no sé si la tienes. Pues dila, si siempre viene es bien. Madrid, uh -huh. arroba, derecho de Cuanta más información siempre uh -huh. es mejor. Y bueno, a mí me parece también interesante que aparte de esta campaña de insumisión fiscal lanzáis otras propuestas de acción que por ejemplo, bueno, siempre dentro de eh, rebasando la legalidad pero al menor coste. Por ejemplo, a los hipotecados, deudoras y todas las personas con problemas de acceso a la vivienda eh, planteáis una cooperativa de vivienda social. ¿En qué consistiría esto? Eh, la cooperativa de vivienda social uh -huh. ah, es... es ya mucho más compleja, ¿no? Entonces, también hay... Eh, de lo que se trata es de, de que la gente se organice, ¿no? Porque no solamente es gente que tenga deudas hipotecarias, sino gente también que quiera poner a su disposición para alquileres sociales eh, su vivienda o eh, gente que necesite, o sea, poner en contacto a gente que necesite vivienda con, con gente que que la ofrezca, ¿no?, uh -huh. siempre dentro de un, de, o sea, pensar cómo podemos hacer algo eh, comunitario, algo que tenga que ver más con un precio social, no con sacar beneficios, por supuesto. Porque es muy interesante también lo que el hecho que, que resaltáis, que decís que es eso, que los bancos ahora están sacando subasta muchas de las casas que no se han podido pagar a un precio muchísimo más bajo, entonces sí. la idea de crear una cooperativa de vivienda para hacerse con esas casas, ¿no?, Y luego poder es, hacer claro, un alquiler social Es una, social. De, es una de, las, de las herramientas, digamos, de las opciones uh -huh. La idea es Hay cuando muchas. Cuando salen a subasta Y la vivienda no se vende Luego esa deuda se vende A empresas, a grandes empresas Y ahí es cuando la deuda baja O sea, cuando el coste de la vivienda baja Entonces ahí lo que proponemos es que en vez de que sean Empresas que van a especular Las que compren uh -huh. compren esa esa deuda esa, Sea los, los propios afectados los que en una cooperativa eh, digamos, eh, organización cooperativa compren esa deuda, entonces en realidad tú estás comprando la vivienda mucho más barata de lo que de, lo que, de la deuda que tú tienes que pagar eh, es un poco complicado no sé, pero es, es que la verdad es que la creación de cooperativas y estas, y estas propuestas que planteáis, la verdad es que dan mucho margen de actuación es lo... increíble porque en realidad lo que lo importante es empezar a introducir un paradigma nuevo que es, en realidad es muy antiguo, que tiene que ver con que con que con potenciar la relación directa entre las personas y basada en la confianza no en, y en la reciprocidad no tanto en que tiene que entre si yo me tengo que relacionar contigo para alquilar un piso ¿por qué tiene que haber intermediarios o sabes entonces cómo podemos hacer para que la relación sea más, más directa y más una relación de confianza y de apoyo mutuo Pues eh, para terminar quería insistirte un poco en, en, que, en que lanzaras un mensaje a esas personas porque estás hablando de solidaridad, estás hablando de, de información, de la necesidad de informarse y, y de la necesidad de, de, de intentar poner un poquito cada uno de su parte y ver que esto no no es insumisión fiscal, no es algo ilegal, no es algo antisistema, no es algo oscuro y, y no es algo que, que esté mal visto porque muchas veces las, la misma palabra Suena mal y la gente ya lo rechaza Claro eh, Bueno, yo creo que las cosas que la, la gente, Recordar a la gente el, O sea, la importancia De, de la objeción eh, Militar, por ejemplo, que hubo aquí en España O sea, cómo hemos conseguido la milioptativa Porque hay mucha gente que en su momento eh, Se hizo insumiso O sea, yo creo que estamos hablando de cosas que tienen una moral muy alta Por ejemplo, imagínate Estamos hablando De que eh, Una persona en Estados Unidos decidió sentarse en el lugar público prohibido para la gente de color ahora evidentemente a nosotros nos parece eh, obvio no pero sí. en un momento dado alguien tuvo que ser insumiso a esa ley o sea había una ley que prohibía sentarse en un en cierto sitio público estaba prohibido para la gente de color no y alguien desobedeció a de esa ley sí o sea tú desobedeces cuando eh, eh, la verdad tú lo que quieres es demostrar la injusticia de esa norma y por tanto el valor moral de tu acción pues... eso eso tiene que eso tiene que ver con que se hagan defectos de demostración que lo haga mucha gente, o sea, nosotros lo que estamos apelando es a hacer algo masivo porque eso va a demostrar al resto que estamos que, o sea de la, la, el peso moral que tiene y del valor humano que tiene la, la acción de desobediencia que se está realizando Pues muchas gracias Deme, además, eh, tanto por atendernos como por promover este tipo de iniciativas de cambio y porque sí, salimos mucho a la calle y protestamos mucho, pero también hay que aplicar algo a nuestra vida del día a día y, y, y hacernos creer en que esto es posible. Claro, gracias a vosotros, claro, sí, sí, sí, esto es, es más que posible. Yo creo que hay mucha gente que, que ya lo está, lo necesita, ¿no? Además, se va a poner la situación como, como para que la gente tenga que hacer redes ¿no? de apoyo. Claro que sí, esperemos que no haya que llegar a un punto muy delicado. Y nada, nosotros seguimos aquí en Pan y Circo hablando de este tipo de iniciativas y de nuevo muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta, Hasta luego. Nos, eh. Hasta otra. Tenéis las gracias a él, quien podrá escaparse de él, yeah, yeah. quien podrá burlarse de su ley. Yeah, yeah, yeah. Recuerden, desde lo alto, le está observando bel rey. Yeah, yeah. Oh! Una vez más ya llega el vídeo. Brutality, anciente. ¿Quién podrá enfrentarse? Kto będzie uciekał się? Kto będzie burlać się? Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy. Corona u e cordero, el tiene el poder, van a abrir los sellos y pronto Sus jinetes bajarán del cielo y todos van a ver, aunque no quieran verlo, y el dará testimonio de su tormento bajo el malvado que causó sufrimiento, no encontrará perdon con su arrepentimiento Y cuando quieran enfrentarse a inie, yeah, yeah. sentan su córne caer bien cruel, ¿qué van a hacer? Se da tarde y se cara a llorar, entonces querrán echar el tiempo pa atrás, pero no podrán hacer CI, y ¿Y cree que tiene el poder. Si tiene sabiduría, denle que Los herbardales y les sufren los que padecen de los santos Verán cómo ha llegado el día que ellos y su descendencia son aquellos que se visten de blanco Y los que robaron, los que asesinaron Los que violaron, juzgaron, mataron Los que pisotearon, se autoproclamaron Señores de naciones, amos de esclavos Los que abusaron, los que maltrataron Los que engañaron y torturaron Serán castigados y desembrados por él Sin llegar a darles muerte enfrentarse a enfrentar él yeah, yeah. Que tiene el poder, si tienen sabiduría, denle las gracias a él, quien podrá escapar si le quien podrá burlarse de su ley, eye, ey. Recuerden desde lo alto, ya está observando Un hermano me dijo que la falta como se volcó. Hoy conozco la profecía y sé que es cierto. Se aproxima un cambio. Prepárense al exterminio. Causantes de calamidad, que sembraron hambre y no trigo, yo digo, que ¡Oh! un crucifijo y un pentágono no, no van a ser ¡No! suficiente protección. Nana, na! no habrá casa blanca ni palacio de congresos que pueda revocar su decisión. Pues acerca el tiempo del juicio. Y los primeros serán últimos, pues acerca el tiempo del juicio. Ya que hace falta la paciencia de los sangre. Escapar si quien się de su ley. Ej, ej, ej, ej. Ej, Bueno, pues seguimos aquí en Pan y hablando de fiscalidad y nada, no sé Rubén o Enrique ¿qué os ha parecido estas iniciativas que plantean desde Desobediencia Económica? Interesantes, pero uh, habría que ver ella se ha referido a um, la información que tienen de experiencias parecidas en otros países entonces un, un aspecto uh, importante es si en otros países el que ha hecho esa aportación o ese pago de IRPF Hacienda para un proyecto eh, alternativo realmente no ha tenido que pagar además a Hacienda y la multa que le ha metido Hacienda si ha, ha habido sanción o no es decir, debería porque si no va a tener muy poco calado en, en, en la po potencial audiencia que tenga esta propuesta Entonces, habría que saber, porque ya parece que está bastante documentada y que va bastante al grano, si eh, tienen información sobre eso y si en otros países, que además son estados de derecho, eso ha sido eh, como yo he entendido que lo planteaba, que es que tú pagas para ese proyecto y se acabó, no tienes que, plante que pagar tu IRPF anual como... Todo el mundo. Sí, declaras una cuota en su claro. fiscal y esa cuota la aplicas a, a pagarla a algún proyecto, a destinar algún proyecto. Aparte, hay que reunir una carta de insumisión Ajá. y también hay que incluir un recibo de ese pago hecho por transferencia o como sea a esa entidad. Y entonces explica las razones. Y luego, según ha dicho, el, que era mi duda más grande, el dinero está siendo devuelto, dicen los casos que, que ellos conocen. Pero bueno, de todas formas, eh, está cerquita lo de la declaración de Hacienda y nos servirá para ver. ¿Cómo se puede desarrollar este tipo de iniciativas? Sí. Rubén, ¿sí añade? Yo creo que es interesante el trabajo que hacen este tipo de, de organizaciones desde el espectro de la economía social y del, del tercer sector. Eh, dentro de los movimientos sociales hay organizaciones de movimientos sociales que nosotros llamamos organizaciones reflexivas que vienen haciendo un trabajo cotidiano en el día a día que no es visible como puede ser las acciones de un movimiento pero que también generan Eh, cambios, ¿no? Que vuelven controvertido algo que hasta ahora se daba mmm, como norma, ¿no? Y ese trabajo mmm, también es muy necesario, ¿no? Y un buen ejemplo es este tipo de, de iniciativas, ¿no? La verdad que sí, que es, que es bastante interesante. Por lo menos propuestas de cambio que se puedan aplicar a nuestras mm. vidas, que, que supongan un cambio real, ¿no? Mm. Sí, pero también eh, antes de, de saber eh, cam antes de cambiar hay que saber qué cambiar y para eso hay que conocer bien uh -huh. el sistema de Hacienda, ese, ese, ese, eso tan tedioso y tan horrible que, que cada año hay que hay que plantearse. Para, para conocerlo un poquito más tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Montero. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues mira, estamos aquí hablando de sumisión fiscal y de otro tipo de, de medidas de desobediencia civil en general y, y ahora llegamos a ti para que para que nos hables un poco de ese libro, el club de los pringaos, porque es que no sabemos si, si Hacienda, como decíamos al principio, somos todos o somos tontos. Bueno, Hacienda no somos todos, algunos somos más que otros y el problema es que además las, las cifras que acu se ocultan para que los que somos más, los que más aportamos de forma porcentual no nos enteremos de que es así, que es el gran problema. Eh, empecemos un poco por el principio A ver cómo podemos desgranar un poco esta lectura eh, sí. ¿por, qué, ¿Por qué decidiste eh, escribir este libro, El Club de los Pringados? Pues te soy absolutamente sincero El libro nació, eh, yo creo que fue durante la huelga de Hambre de Meniatura y Mar, Que yo veía a Pedro Almodóvar Que estaba dando la cara con otra mucha gente eh, Por algunos movimientos sociales y por ese también en concreto Y por el tema del no la guerra y tal Y, y me, me planteé diciendo, pero yo sé que este señor, por ejemplo, a través de su productora tiene una SICAM que tributa el ciento ¿Cuánta gente hay solidaria eh, que es solidaria solo si no se le toca el bolsillo? Que era una de las cosas que me preocupaba. Entonces empezamos a, a tirar del hilo, a ver cuál es el sistema fiscal, cómo está ordenado. Y al final llegamos a que un señor que cobra mil euros limpios paga cinco veces más impuestos que una gran multinacional en este país. Si sí, también otros datos hablan de, de que hay que trabajar al año 146 días eh, solo para pagar impuestos o que, o que un autónomo puede pagar cinco veces más que, que una multinacional, por ejemplo, o que, o que un banco. Sí, son, son datos que, que, que están completamente eh, ocultos, por decirlo así. El primer truco es cómo, cómo computan las empresas lo que en los seguros sociales. Eh, todo el mundo sabe que todo el mundo que tiene una empresa sabe que el bruto de un trabajador no es su salario sino el salario más el 30% de los seguros sociales que también se aportan pero al trabajador se le dice que la empresa lo paga por ti uh -huh. claro, ¿por qué? porque si eso se suma a la nómina real de un trabajador pues se da cuenta de que ese, ese tipo del 17% está en realidad por un 47% más o menos y eso solo los impuestos directos Uh -huh. eh, una de las cosas eh, a las que apuntas es que, que, que una de las grandes ventajas de, del gobierno con esta hacienda es eh, que el ciudadano no entiende, no conoce las leyes. Exactamente. Hay un, un problema y es un problema grave. ¿Por qué? Porque las leyes traen derechos y obligaciones. Las obligaciones, el Estado siempre nos, nos está controlando para que las cumplamos, las obligaciones fiscales, Uh -huh. El eh, Estado se va a encargar de que para los asalariados quitárselos de la nómina y para las empresas o los pequeños empresarios y tal hay una serie de mecanismos coercitivos. Pero ¿y los derechos? No los derechos, tienen que ser activos de la persona. Nadie te va a explicar, oye, estos son los derechos que las leyes te dan. Entonces, ¿cómo podemos hacer leyes que la gente no entiende si las tiene que cumplir? Es completamente absurdo. Pero no hay ningún planteamiento legal que, ni, que, ni que genere una doctrina Eh, una necesidad de aprendizaje, de, de aprendizaje, una voluntad de que la gente lo entienda y entonces nos encontramos con que el BOE, por ejemplo, es completamente incomprensible para un ciudadano medio. Uh -huh. eh, y además es que eh, parece ser que, que es muy fácil montar una SICAF. Bueno, sí, es muchísimo más sencillo de lo que parece es fácil si tienes el dinero suficiente, que al final es el único requisito que realmente hace falta, porque aparte de eso hace falta tener 100 socios pero hay una serie de chinguitos montados por las que tú vas a un banco, quieres abrir una CICAP y ya el propio banco te busca los supuestos socios que van a participar contigo y en realidad, eh, como la CICAP no, no tiene una norma que regule lo que se llama la profundidad de inversión, es decir, cuánto porcentaje tiene un señor de cada sociedad de esa supuesta cooperativa de inversión, pues... Al final, una sola persona tiene la inmensa mayoría del dinero, en la mayoría de los casos, mientras que los demás están allí figurando simplemente. Además, eh, también, eh, a través de algunos ejemplos, apuntas que, aparte de que el sistema de Hacienda pues, beneficia precisamente a, a quienes eh, tienen más, más, más, más dinero y que estos precisamente eh, son mmm, especialmente insolidarios. Sí, bueno, hay, hay un, una gente que, que que ya directamente desde las propias empresas y desde muchísima gente cotiza, contemplan los impuestos como si fueran una cuestión un gasto más. No entiende que detrás de los impuestos es cómo se paga la justicia de este país, cómo se pagan las carreteras, la sanidad, la educación... No, entonces vivimos en un mundo en lo que se, de lo que se llama la competencia fiscal, Voy a intentar pagar lo menos posible. Incluso nuestro Estado está metido en esa competencia fiscal con otros Estados. Pero uh -huh. claro, esa competencia fiscal es para la gente que tiene la posibilidad de llevarse el dinero al extranjero. El señor que no llega a fin de mes, obviamente, ese señor no tiene ninguna posibilidad de llevarse el dinero a ninguno. Con uh -huh. lo cual, lo que hace Hacienda es cogérselo por adelantado. Entonces, hemos eliminado todas las deducciones, todas las rebajas, que tenía ese grupo de gente. Al final vemos como una empresa puede desgrabarse una serie de gastos que un ciudadano no puede. Y dices, oiga, pero vamos a ver si yo mi coche me lo compro y me lo compro para ir al trabajo. Daniel. Y llevo un sí. No, sí, termina, perdona. No, que te iba a decir, entonces tú tienes una serie de gastos mm. como como ciudadano que no te puedes desgrabar, porque alguien vez... ha tú cuando preguntas por qué es así, directamente lo que te dice después, porque el dinero tiene que salir a algún lado daniel eh, es curioso no porque decías eso que la, la idea de, de muchos ricos de que pagar impuestos eh, no, no es, es un gasto no, no una inversión y ese es el juego que hacen eh, los políticos no porque los políticos también en, en ocasiones o cada vez más a menudo nos dicen que eso que la sanidad que es gratis que la educación es gratis cuando no estamos invirtiendo todos con parte de, de nuestra producción de nuestro de nuestro dinero mensual lo estamos dando sí, para eso el... El lenguaje político es siempre un argumento, un fuego de lenguaje para explotar las diferencias. Ahora estamos asistiendo a esto que llaman el copago. Y dice sí. no, no, perdonen, esto no es el copago, es el repago. Yo ya he pagado mis impuestos, ya pago mi sanidad, y ahora viene usted y me dice que tengo que pagar más. De acuerdo, podemos podemos estar de acuerdo o no, pero lo que se tiene que hacer primero es llamar a las cosas por sus nombres. Uh -huh. No tiene que ser usted paternalista conmigo quiero decir que yo es, que ya soy mayorcito y Ya tomaré la decisión que me parezca Si me parece bien o si me parece bien Daniel, aprovechando que, que Has escrito otros libros y que estamos hablando ahora De, de políticos eh, Quería pedirte que si nos podías hacer eh, un, un breve resumen de, de tu otro libro Tan interesante que se llama sí. Creo, la casta política Eso es, sí, la casta Ahí, bueno, ¿De qué eh, En la casta lo que analizamos es un poco los privilegios ...que tiene la clase política, la, los privilegios tanto financieros como las, las redes de poder... ...y yo, la tesis es que, que la clase política en general independientemente de ideologías... ...es una casta que se mantiene en el poder... ...y entonces eh, desarrollo la, el tipo de relaciones que tienen, cómo se perduran en el poder... ...y al final hay una cosa básica y es que la información, por ejemplo, es un arma muy básica de poder... La gente que está arriba siempre maneja mejor información que la que hay abajo, por eso es muy importante lo que os hablaba antes del BOE, de que la gente entienda las leyes, por eso es importante una ley de transparencia y por eso la clase política siempre es tan opaca, porque uh -huh. controlar más información siempre da una posición de privilegio. Pues ahí eh, re, re, eh, recordamos ese, ese segundo libro de la, la casta política que, que viene al pelo también para hablar este club de los pringados que acabas de, de publicar, Daniel. Una pregunta que te quería hacer antes de sí. antes de terminar. Eh, ¿Animarías a, a la ciudadanía a la insumisión fiscal, a la desobediencia económica? Eh, yo he abogado siempre por el cumplimiento escrupuloso de las leyes, más que por la por insumisión fiscal. Pero claro, eh, el primero que tiene que dar ejemplo, el primero que tiene que cumplir, es el señor que está pidiendo a los demás que se salgan el, el cinturón. El problema de este país es que la subida del metro la decide un señor que no va en metro, uh -huh. la subida de la sanidad la decide un señor que tiene un seguro de sanidad privado y la, las medidas de austeridad nos las pide un señor que nos las pide en Navidad y luego se va a matar a elefantes. Entonces, ese para uh -huh. mí es el principal problema. Una, sí. una pregunta que te quería hacer, Daniel soy y Alba Villanova. Sí. Eh, yo no, no entiendo muy bien, bueno, no entiendo. <ríe> no, ¿Por qué tantos recortes, tantas medidas de austeridad que se aplican sobre la sanidad, sobre mmm, la educación, pero por qué no luchar contra el fraude fiscal? Eh, bueno, es sencillo, porque eh, vivimos en un mundo donde la gente no se puede mover libremente, pero el dinero sí. Y mientras existan paraísos fiscales, el señor que tiene dinero con un solo clic de ratón de una forma legal puede mandar su dinero a Bahamas, a Islas Vírgenes, a Gibraltar, a Andorra y como con eso, contra eso, España sola no puede luchar es mucho más fácil presionar al, al pequeño ciudadano, al pagano. Porque para crear mecanismos de control requeriría un, un consenso internacional, ¿no? Exactamente, porque tendrías que, que anular esos, esos vacíos Y, de todas formas, tendría que ser por lo, como poca escala de la Unión Europea. Entendamos que vivimos en una unión de estados que tiene una misma moneda, pero que no tiene una, una misma fiscalidad. Entonces, es que es completamente absurdo Es como, pero oiga, si usted tiene realmente una voluntad de terminar con esto... Pero fijaos una cosa. Los grandes eh, guberna, eh, gobernantes de este país siempre han luchado de cara a la galería contra los paraísos fiscales, pero luego las grandes naciones tienen ellos su propio paraíso fiscal Estados Unidos, por ejemplo, tiene De La eh, Holanda tiene Antillas holandesas, Inglaterra tiene todas las, todas las islas eh, Francia tiene la Guayana francesa, Portugal tiene Madeira It Italia tiene Trieste Entonces, ¿qué, ¿Qué pasa con España? Como nosotros no tenemos eso, es un territorio de ese tipo pues lo hemos generado a base de legislación Uh -huh. y por eso tenemos la sede y por eso tenemos la fiscal y por eso tenemos agujeros para que la gente que tiene dinero líquido no pague impuestos Daniel, tú que te has estado documentando para, para escribir el Club de, de los Pringados ya vamos a aprovechar para preguntarte entonces eh, ¿qué es para ti? ¿qué significa eh, esto que se llama amnistía fiscal? Hombre, para mí la amnistía fiscal es eh, la prueba de que el Estado ha fracasado durante años de políticas permisivas con el Estado de Fiscal Y que hemos llegado a un punto en el que la economía del país está tan mal que tenemos que coger el dinero de donde sea. Entonces lo que se nos explica es que, bueno, que es absolutamente necesario y que parece que robar a, a, a todos es menos delito que robar a uno solo. Imaginemos que un señor es un alunicero y roba una joyería. Y tú le dices, oye, te voy a quitar la pena a cambio de que me des el dinero que has sacado de robar la joyería para que yo sufrague... Eh, la sanidad y la educación, todos nos tiraríamos de los pelos. Pero sin embargo llega un señor que nos ha robado a todos y se lo ha llevado a Suiza y tú le dices, oye, te voy a cobrar una pequeña comisión y te lo puedes volver a traer para que tú inviertas en nuestra sanidad y en nuestra educación y entonces nos parece bien. Es una cosa que yo, para mí, no puedo entender. No, porque en vez de multar, amnistiar es increíble, la verdad, pero bueno. Bueno, se supone que se les multa con un, con un peaje del 10%, Pero que eh, la frontera, por ejemplo, entre un delito normal, un delito penal, por ejemplo, de un señor que roba un bolso, son 400 euros. El delito fiscal son 120.000 euros. Pero no 120.000 euros que te llevan, sino 120.000 euros del porcentaje que se llevaría Hacienda, que puede ser más o menos el 30%. Con lo cual estamos hablando de más de medio millón de euros que te tienes que llevar de España para que eso sea delito. O sea que estamos hablando de desigualdad entre grandes empresas y ciudadanos, ¿no? Porque si esto, lo, este delito lo cometiera un ciudadano... Bueno, en el caso de un ciudadano, económicamente la barrera es exactamente la misma. Ajá. Sobre todo es la barrera entre un delito común, un delito que pueda, que, que pueda llevar cometer un ciudadano de a pie, porque un ciudadano de a pie no se va a llevar medio millón de euros a Suiza, eso está claro. Pero, pero entonces, ¿a quién afecta este delito de, de guante blanco? afectar a la, a a la gente ciudadanos. que se mueve en ese, en ese mercado y llevarse en el extranjero Bien Daniel pues eh, muchísimas gracias por acercarnos un poco al complejo mundo de, de la hacienda pública y, y quizás hacernos reaccionar ¿no? al llamar porque a, al llamar a toda la ciudadanía en general, no pues eso, eh, el club de los pringados bueno, Os lo agradezco a vosotros de verdad. Espera un momento Daniel porque tenemos aquí a un, a un profesor de, de la universidad completense Enrique sí. Laraña, Laraña mm -hmm. que quiere hacerte una pregunta Sí Sí, Daniel, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta planteada en los términos en que nosotros las hemos estado haciendo, que sería el siguiente. Algunos dicen que eh, el problema con la economía sumergida y con esto que tú has planteado, que es la difusión que tiene nuestro país, la idea de que robar, ...a todos es menos que robar a uno solo... ...lo cual es una frase bastante elocuente... ...que el arraigo de esa idea en este país... ...tiene que ver con la falta de legitimidad... ...que tienen las instituciones políticas y administrativas... ...y que eso se manifiesta en la relación diaria... ...que muchos ciudadanos tienen con esas instituciones... ...desde para poner una consulta hasta para pagar un IBI. Otros dicen otros dicen que, que no y que cuando Hacienda te devuelve dinero eh, porque has pagado más de lo que debías, se está legitimando. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Yo, creo que, yo soy de la primera tesis. Creo que la fractura que hay entre el ciudadano y el, y el gestor de los fondos públicos genera ese, esa, no en parte, o sea que solo en parte esa cierta imagen de, de que cuando dices, pero vamos a ver una cosa, estoy viendo que este señor tiene dos mil millones de euros en Suiza y no va a pasar por la cárcel que Fulanito de tal se ha gastado el dinero público en cocaína que ese señor se acaba de, de reformar el despacho y no sé qué y dices, ¿y todo eso con mi dinero? pues es que vamos a ver, es que te duele dejarlo, lógicamente Luego, a mí es una cosa que me excepciona mucho y es la conciencia que toma la persona de ser ciudadano y de cuánto le cuesta. Yo recuerdo una vez en Yemen, tuve un encontronazo con un embajador porque estaba entorpeciendo literalmente nuestro trabajo informativo allí. Y entonces yo me encaré con él. Cuando volví al coche, el traductor me decía, pero ¿cómo te pones así con este señor? Y digo, pues ¿cómo me voy a poner si le pago el sueldo? Este señor está aquí para ayudarme a mí en mi trabajo. Y entonces me di cuenta de que, claro, él, él me decía, es que nosotros, para nosotros es impensable. porque Ellos no pagan impuestos prácticamente allí. Entonces eh, ven el, el Estado como una cuestión completamente jerárquica todavía y eso tiene mucho que ver con lo que os comentaba antes de ocultar la cifra de cuánto se lleva realmente el Estado de un ciudadano. Porque cuanto menos pienses que se está llevando, menos conciencia tienes de lo que te cuesta realmente vivir en sociedad. Uh -huh. Y entonces vas a estar menos vigilante sobre esos fondos Y vas a asumir menos responsabilidades Volvemos. Por eso yo creo que debemos solicitar Que, que, que, que se nos explique claramente Ese tipo de datos Volvemos a, a remitirnos a esa conciencia ciudadana Y a ese, el, el estar en, en sociedad Y, y sabiendo pues, algunos datos ¿no? Como que por ejemplo Creo que solo hay 90 personas en España Que están cumpliendo condena por fraude fiscal Espera un segundito Daniel Porque aquí también sí. eh, el profesor Rubén Díez También quiere, quiere preguntarte algo Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, me parece un, un argumento muy interesante, ¿no? Y, y, por ejemplo, el título de este libro que comentas, La casta política, eh, el, el, el argumento un poco que, que, vienes, eh, que vienes mostrando, ¿no?, está un poco en consonancia con lo que nosotros también planteamos un poco eh, con el discurso de las raíces del 15M, que nosotros pensamos que que hasta cierto punto la solución a los problemas económicos eh, hay una precondición previa, que es la regeneración política, ¿no? Poner de manifiesto la ciudadanía eh, para todos, también para los políticos, como un sujeto de derechos y, y de obligaciones, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo, lo importante es redefinir lo que es el interés general. Uh -huh. Porque muchas veces se nos no, es que esto se hace por el interés general, y por el interés general que hay quien... Yeah. O sea, quiero decir, yo no entiendo que eso que se dice de que nuestras empresas tienen que ser competitivas y por eso los trabajadores españoles tienen que trabajar como en Marruecos. Eso yo creo que no va contra que no va a favor del interés general del ciudadano. Va a favor del interés general de una serie de inversores. Uh -huh. A favor de mi interés general y del grupo de gente con el que yo vivo y de la, de la mayoría de la ciudadanía iría que, nos que empresas que trabajan en paraísos fiscales no pudieran operar en este país. Claro, eso perjudicaría a las empresas de nivel 35, por ejemplo, que tienen 270 filiales en paraísos fiscales. Pero claro, eso va en contra o a favor del interés general. Uh -huh. Entonces yo cuando se habla tanto del interés general, de cómo se toman esas medidas para el interés general, los recortes para el interés general, creo que el problema es que hay que redefinir lo que es el interés general y volver a, a, al enfoque hacia el ciudadano. O sea, hay que decir, ¿por el interés general el ciudadano de a pie va a pagar más impuestos? y va a, a seguir beneficiando a una serie de empresas que se les supone una responsabilidad social corporativa que luego en realidad no existe, pues yo creo que lo que tenemos que redefinir es eh, el interés general y, y, y pedir que haya un cambio de enfoque, porque el enfoque filosófico, filosófico, político y económico que tenemos a día de hoy yo creo que está ya agotado. Daniel, pues eh, muchísimas gracias por participar esta tarde aquí en las arenas de Agora Sol en Panicirco. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo y mucha suerte con el libro, con Muy los bien. libros. Hasta otra. Bueno, y pasamos ahora, nos vamos a la calle y pasamos a escuchar las opiniones en el Foro Romano. El Foro Romano Todo, subo, todo sube menos los sueldos y parece que España cada vez está más cara. Hoy por hoy va a, ser, va a haber gente que no va a poder ir a la universidad, pero cuando digo que no va a poder ir es que no va a saber cómo no va a poder llegar. Eh, todos estos temas, mm, he querido salir a la calle y preguntar a los españoles lo que piensan sobre los recortes que está haciendo el gobierno, porque al fin y al cabo son ellos los afectados, aunque no se les tenga tan en cuenta como se debería. ¿Qué opinan de las medidas que está tomando el gobierno? ¿Es necesario? Pues porque está recortando a los lo jóvenes tenemos. Es necesario, sí. Sí, creo que es necesario. Lo que pasa es que creo que lo están enfocando absolutamente mal. O no, absolutamente. Lo están enfocando mal en parte. Están atacando los dos pilares fundamentales y creo que de una forma desmesurada. Entonces, yo pienso que sí, que habría que hacer algún tipo de reforma, pero no como la están haciendo. Creo que sí. Pero el gobierno actual, cuando gobernaba el Partido Socialista y estos comenzaron a subir los impuestos, criticó y criticó que se realizaban estas medidas para que España saliera de la crisis. ¿Qué ha cambiado entonces ahora? ¿Qué se opina de esta contradicción? Por las circunstancias lo ha tenido que subir pues pienso que lo está haciendo con eso como en un montón más de cosas. O sea, en un principio tenían que tirar al gobierno anterior porque no podían aguantar que estuviera ahí y ahora no les ha quedado más remedio que hacer lo que están haciendo. Incluso están haciendo mucho más de lo que deberían de estar haciendo. Está mal. Pues nada, que hay que subirlos porque como no tenemos, no abarcamos suficientemente para pagar eh, lo que debemos, pues tiene que subirlos. Sin subirlos no puede ser que España salga adelante. Los ámbitos más afectados por esta subida de impuestos son la educación y la sanidad, ámbitos que posiblemente sean los más importantes para los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿por qué se recortan estos ámbitos y no en otros? Me parece horrible. O sea, yo la verdad es que no entiendo absolutamente nada de economía, pero sí que es cierto que me parece, es lo que decía antes, o sea, me parece que se están metiendo en dos temas súper conflictivos y que no se puede estar ahorrando siempre de las mismas formas. Pues en educación me parece fatal, claro, porque la enseñanza es vital para un país pues bueno eh... depende para qué hay que recortarlo por igual hay que recortar porque, bueno, no considero que haya que recortar, sino que haya que mantener el gasto de la medicina justo y necesario para poder ahorrar un poco de dinero, justo como está ahora la, la época en lo que menos tiene que recortar, porque si queremos tener en España o en el mundo queremos tener gente lista tienen que estudiar, ¿no? Pues eso. Que le hicieran otra cosa, a, a, ¿por qué no solo hacer los ricos que son los que tienen dinero? Porque los pobres no tenemos nunca nada. Pero vamos a centrarnos en cada uno de ellos, ya que es lo que vamos a tratar a continuación. Subida de tasas para los universitarios, menos docentes, de los institutos, más alumnos por clase. Porque ¿Qué pasa con esto? para los alumnos es fatal, porque claro, los alumnos no. No van a tener la suficientemente atención hacia el profesor como cuando hay menos personal en una clase. Como todos los recortes son malos, pero muchas veces las necesidades obligan. Sí, claro. También lo veo mal. ¿Quién lo puede pagar? Los ricos, los que han estudiado siempre, y ahora que pueden estudiar, los pobres lo suben. Soy contrario a todo. Vamos, soy contrario en un sentido. Antes yo no estudiaba más que los ricos, quedan todos gilipollas perdidos. Y ahora los pobres que después de sacar algo, pues mira, te, te van recortando por todos los sitios. A ver, me parece horrible. O sea, me parece que lo están enfocando de una forma absolutamente retrógrada. Todo porque el subir, por ejemplo, las tasas, para mí me ha, no sé, me ha dolido muchísimo el que subieran las tasas de la universidad. ...para que así determinadas personas... ...que sí que necesitan y quieren estudiar... ...no puedan hacerlo por una falta específica de dinero... ...o sea, me parece que estamos retrocediendo... ...en el tiempo, no sé cuántos miles de años. Y la cosa sigue, sanidad... ...ese debate abierto que últimamente tenemos noticias... ...y subida de impuestos casi todos los días... ...copago, cierre de hospitales, turismo sanitario... ...¿qué se opina sobre esto? Me parece fatal... ...eso es un pago que estamos haciendo... ...los trabajadores a la seguridad social... ...cuando estamos trabajando... ...y me parece fatal que nos impongan otro impuesto más. Pues, aunque no esté de acuerdo con ello... ...sí que puede ser hasta necesario. ¿Sabes? Porque los abusos que hay son tremendos... ...y eso evitaría que hubiese muchos abusos. Y yo siempre he dicho que los jubilados debíamos de pagar algo... ...yo siempre lo he dicho... ...porque ayudamos a los demás... Pero claro, yo no voy a ser el que lo no voy a disponer, es lo tiene que disponer el gobierno. Y si ahora hay que pagarlo, a mí no no me sienta mal. A mí no. A otros a lo mejor se sentará. Y yo mi pensión es muy baja. ¿Qué opinas? A ver, en este tema a lo mejor estoy un poco más integrada porque soy farmacéutica, entonces a lo mejor opino de una forma más directa. A ver, pienso que determinadas cosas de las que han hecho están bien hechas. En particular, yo hablo desde mi punto de vista, ya te digo, de farmacéutica, ahora mismo en la oficina de farmacia. Bueno, y tenemos más aún el tarifazo. Viajar en transporte público a veces es más caro, algo que perjudica a unos y a otros. Es lo primero que vamos a analizar a continuación cuando terminemos de oír estas opiniones, pero ¿qué se opina de esto? Esa sí que me parece, esa no le encuentro ninguna disculpa Porque es que no hay otra forma de transportarse O sea, el coche ni se debe ni se puede eh, Recomienda no hacerlo por las causas ecológicas tal Porque no se puede eh, tener tal cantidad de coches en una ciudad Y luego la única forma que tenemos de movernos Nos la están quitando también Entonces, como no pongan carriles de bicicleta Me parece que no tenemos otra forma Hombre, para cómo está la cosa, para el ciudadano fatal Para el tema de futuros transportes, mejoras de maquinaria y todas esas cosas, pues me parece bien. Pues lo mismo, porque todo va en el mismo sentido. Todo eso está mal. El transporte en calle que, que ha subido, no me extraña, porque ha subido mucho los combustibles. No me extraña. Ahora mismo yo toco un transporte y, y, y, y miro dar lo menos posible por gastar menos posible. Y el transporte pues está caro, caro. Eso cualquiera lo reproduce. Bueno, teniendo aquí a los profesores que tenemos, tengo que preguntarles que, qué os parecen estas opiniones así en general. A mí me parece que reflejan lo que hemos dicho sobre la conciencia cívica, que es lo mismo que hablar de cultura cívica, porque ha habido bastantes entrevistados que han dicho me parece bien y también me parece malo. O sea, no solo van pensando en su bolsillo, sino pero ha sido uh, muy interesante la contestación que ha dado una señora que ha dicho que además eso incide en que, eh, la con bueno, no lo ha dicho pero lo digo yo, añadiendo algo que ella ha dicho que es que la contaminación de Madrid, que es un problema muy serio y más ahora que haya oído tampoco va a aumentar si suben los impuestos y el argumento según el cual... No es una subida, porque estás pagando un abono que es un forfé. Eso no, uh -huh. todo el mundo, la mayoría de la gente no paga el, el billete individual porque es un 50% más caro, sino que paga lo que llaman el forfé. Eso no es un forfé, eso es un término que se, se utiliza en las estaciones de esquí. <risa> sí. ¿Y tú, Rubén? Hombre, pues... Es, es, la, es la opinión de, de la calle y, y, y refleja esa conciencia, ¿no?, de la, que, de, la que habla, de la que habla Enrique y que aquí se está difundiendo, ¿no?, y, y Agora Sol, como, como parte del movimiento 15M, pues está demostrando que no, no es un movimiento radical y utópico, sino que muchas de las demandas del movimiento y de la ciudadanía, pues tienen plena lógica y pleno sentido, ¿no? Sí, porque además el movimiento es que reúne gente de todas las edades, de todas las mm, ideas políticas, es que no se le puede tachar de nada, es un movimiento abierto. Sí. que esa también ahí, De ahí parte su independencia y su autoprotección también. Claro, esa es una de las características también del movimiento del que yo he hablado en Estados Unidos, que era el pluralismo ideológico. Por eso hemos usado el término transversal, que se puso de moda Hace unos años, cuando empezó surgieron dos nuevos partidos políticos que ahora no cuentan mucho, pero uno de ellos era upid y estaba vinculado a movimientos de víctimas. Además que se, se ve eso, lo que decíamos antes, la influencia en la política. Por parte del 15M también se ha visto que en las elecciones ha aumentado el voto a los grupos minoritarios y, y bueno, poquito a poco, ¿no? Como decíais vosotros, que esto, nos, esto va a ser gradual, que no... No es un cambio de hoy para mañana. Es que todos los cambios son culturales son lentos, porque implican cambios en las pautas de, en cotidianas, en los hábitos, en los estilos de vida. Todo eso lleva mucho tiempo, no es como un cambio organizativo, que de la noche a la mañana cambias eh, lo que hay en esta mesa y pones a ese señor a dirigir aquí, etcétera, ¿no? Y entonces, ya para terminar, os quería preguntar una cosilla. que ¿Qué les diríais a aquellas personas que auguraban un corto plazo, un corto futuro al 15M? Hombre, pues que ahora mismo el sistema no es capaz de dar respuestas a las demandas del 15M. Eso lo que garantiza es su continuidad. Y a pesar de que pueda parecer que el 15M en determinados momentos no esté ahí, pues todos los movimientos tienen un, unos periodos de latencia y unos periodos de visibilidad. Y en los periodos de visibilidad se notan más, pero hay gente y organizaciones o personas como vosotros que en el día a día y en la cotidianidad estáis trabajando y, y es parte del movimiento también, ¿no? Aquí hay una cuestión interesante que es hasta dónde van a llegar en eso que han dicho, creo que no está muy claro el gobierno, de eh, prohibir algaradas, la palabra algarada es interesante, convocadas a través de internet si realmente lo que van a, a prohibir esto no creo que sea el mío lo que van a prohibir es cualquier tipo de convocatoria porque si eso es así, están yendo en contra del no solo del 15M, sino de una característica de los movimientos sociales que, que es que siempre han usado espacios públicos para dar a conocer sus mensajes a los ciudadanos y a los simpatizantes potenciales, ya que los medios de comunicación no permiten, filtran esos mensajes y los censuran con bastante frecuencia. Pero ahora tenemos Twitter, ¿no? Tenemos las redes sociales ahí, ahí y ese es uno de los potenciales de este movimiento también. Y tenemos ahora Sol. Y tenemos ahora sol y toma la tele y mucho más. Y sí, el periódico del 15M. O sea que esto es un, un no parar. Y, y aunque a veces no se nos vea, nosotros día a día vamos aplicando pequeños cambios en nuestra vida. Claro y, sí. y bueno, y de todas formas, muchísimas gracias por haber venido y haber estado compartiendo el programa casi Nada, entero con nosotros. A vosotros. A vosotros y que, que estáis invitados cuando queráis a venir. ¿eh? Enhorabuena por, por vuestro trabajo, de verdad. Muchísimas sí, gracias y enhorabuena feliz. por el vuestro también. Gracias, gracias. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. <risa> Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de AgoraSol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones pero sin complejos. Si te quieres mover bien y además ser puntual no lo dudes a la puerta Vamos a comenzar intentando analizar una de las primeras situaciones que hemos escuchado en el foro romano, con la canción elegida por Fossi, que tenía que decirlo, que nos ha gustado mucho aquí a todos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a poder llegar a los sitios? El precio del billete en Madrid va a subir un 11%, llegar o salir del aeropuerto en autobús o en metro costará 5 euros, el doble de lo que costaba ahora el metrobús, se incrementa el 29% hasta llegar a los 12 euros los abonos se incrementan también un 8%, y el objetivo de la Comunidad de Madrid es recaudar 120 millones a través de, de estas tarifas, que lo que quieren es que el 50% lo pague el usuario y el otro 50% las administraciones públicas. El tarifazo, como ya lo han denominado, contra esto han nacido ya bastantes críticas y la ciudadanía está totalmente disconforme, por ello hay asociaciones que luchan para que esto no ocurra o para que esto cambie. Hoy en Panicirco tenemos una de ellas, Ecomovilidad.net, y tenemos sentado ya con nosotros a Adrián Fernández, que es estudiante de obras públicas, trabaja en proyectos de movilidad ciclista y en la promoción del transporte sostenible. Muy buenas tardes, Adrián, y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que le hemos tenido además mucho tiempo aquí esperando al pobre. <ríe> bueno, Adrián, cuéntanos, ¿qué es Ecomovilidad? Ecomovilidad.net surgió ahora como unos tres años, en 2009, como un blog de información exclusiva del transporte público y la movilidad sostenible. Entonces, por una parte, era un medio de información, tanto para gente involucrada en temas técnicos o simple aficionados, o para público en general, y por otra parte, era una voz crítica con una línea editorial enfocada a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Vosotros reivindicáis el uso del transporte público, la bicicleta y el comportamiento sostenible con el vehículo privado. Pero cómo es posible hacer esto para que nos escuchen, ¿Qué, cómo hacéis para que estas medidas os escuchen. Bueno, lo, una de nuestros principales fuertes es que nosotros no nos quedamos en la mera crítica y siempre pro, procuramos aportar propuestas, muchas de las cuales incluso son tenidas en cuenta por la administración y se llevan a cabo. Son propuestas desde un enfoque técnico, siempre cuidando esto, esto de manifiesto que, que comentabas hace un momento y a partir de ahí es una buena manera de destacar respecto al resto de voces con un enfoque diferente ¿Y qué tipo de propuestas pueden ser? De todo tipo, desde propuestas de mejora de información al viajero mejoras de infraestructura, recorridos de líneas o incluso mejoras en el sistema tarifario que es un poco lo que nos involucra ahora Apostáis por la intermodalidad explícanos qué es eso en realidad Bueno, es muy sencillo simplemente el transporte público abarca muchos tipos diferentes de transporte Y la intermodalidad es el correcto uso de todos ellos. Hay transportes más enfocados a la cercanía, como es el autobús, otros son solo para grandes ciudades como el metro y otros para distancias más grandes como el como de cercanías. Últimamente se ha usado mucho en Madrid el metro para todo y con la intermodalidad lo que procuramos es usar cada momento el transporte público más eficiente. Y combinando ambos conseguimos la eficiencia en toda la red de transporte. Una de las quejas que hay también es que en el metro de Madrid hay demasiadas paradas, ¿no? que hay paradas muy, muy cercanas. Yo he oído esos comentarios. Bueno, lo de las paradas cercanas es una evolución histórica. A lo largo del tiempo, del primero el metro era un único transporte junto con el tranvía, luego llegó autobús, y a lo largo del tiempo la distancia entre estaciones se ha alargando más y más. Es un fenómeno que pasa en cualquier ciudad que tenga un metro de principio de siglo. París es quizás el más evidente. No sería un problema si la velocidad del metro fuera la, fuera la óptima. El problema es que el Metro de Madrid tiene un sistema de gestión de tráfico, ya nos metemos un poquito más en, en materia, es un sistema de gestión de tráfico que penaliza mucho el tiempo de viaje y cuando nos estamos atascados en una estación y vemos que ¿por qué no arranca? ¿por qué no abre sí. puertas? ¿por qué se queda aquí parado el tren dos minutos? Es por culpa de ese sistema de gestión que nos hace parecer ir mucho más lentos de lo que podría ser en realidad el metro. Otra de las cosas que apoyáis es el uso de la bicicleta, como comentábamos antes, pero ¿esto es posible en ciudades tan grandes como Madrid? ¿Hay sí, sí, facilidades? Sí, lugar. A, ahora mismo no hay facilidades, pero no aceptamos de ninguna manera que alguien nos diga que es imposible habiendo ejemplos en todo el mundo de ciudades mucho más agresivas en donde el uso de bicicletas se ha potenciado y se ha logrado tener un uso mayor que Madrid. Voy a decir un, el ejemplo más bestia que se me ocurre, que es Nueva York. Nueva York, la capital del coche, la capital del atasco, que nadie pensaba que iba a poder haber una política ciclista, desde el Ayuntamiento de Nueva York y desde el Estado de Nueva York se intentó y la cuota ciclista ha crecido. Si se ha podido en Nueva York, se ha podido en París y se ha podido en Londres, nadie nos puede decir que en Madrid no se puede. Claro, hay en ciudades eso que hay alquiler ¿no? de, de bicicletas, porque aquí no, no Exactamente. Aquí, eh, para empezar, el alquiler de bicicletas se propuso mal tarde y se canceló a la primera de cambio argumentando recortes para que haya un alquiler de bicicletas tiene que haber una política también transversal, tanto en normativa como en infraestructura, si no el sistema sería un fracaso, con lo cual desde, desde Comunidad.net pensamos que paralizar el, el proyecto de bici pública no fue tan mala idea, mientras no haya un verdadero compromiso del Ayuntamiento con la bicicleta que no lo hay, ahora mismo no Bueno, vamos a meternos en materia sobre la subida de este transporte ¿Qué opinas del tarifazo, como lo hemos llamado o como lo llaman? El tarifazo es una es una reacción cortoplacista bastante lógica por parte del Consorcio de Transportes teniendo en cuenta la situación de, de la financiación del transporte. Es gravísima. Se ha pasado de cubrir un 50-55% con las tarifas, progresivamente desde el año 2007 esa tasa ha bajado a poco menos del, del 38%. ...las tarifas apenas llegan para cubrir los, los costes... ...el número de viajeros baja en picado cada vez más... ...ahora parece que está empezando a recuperar... ...pero con esta nueva subida de tarifas... ...no creemos que cambie la tendencia negativa... ...y sin embargo el coste de mantenimiento... ...y de amortización de la red... ...es cada año más alto. ¿Y esto va a suponer también que se use más el coche... ...que haya más contaminación todavía? Por supuesto, por desgracia... ...cualquier medida de subida de tarifas... ...sobre todo si se hace de una manera tan agresiva... ...como se ha hecho... Desincentiva el uso del transporte público y creemos que nos ha tenido en cuenta de verdad el, el impacto que esta subida va a tener en, en el número de usuarios. Por lo que dices, parece que el tarifazo era inevitable, la subida del aumento del precio Actualmente, del Actualmente, el tarifazo es inevitable. Total, eh, lo que tenemos que preguntarnos es: es inevitable, ¿o ¿Inevitable? Podríamos, discut, podríamos discutir. ¿Qué tarifazos el más óptimo? Si ¿Y subir más los abonos, subir más el sencillo o subir más el Metrobús, que yo creo que esta vez ha sido el más penalizado y a nuestro juicio erróneamente? Es inevitable, lo que tenemos que centrarnos es en las causas. ¿Por qué baja el número de viajeros y por qué ha subido tantísimo el mantenimiento de la red? Es muy sencillo. La red se ha ampliado desde 2003 a 2007 un 30% y cuando se inauguraron todos esos nuevos tramos de Metro en 2007, el número de viajeros no subió un 30%, bajó y bajó un 5% es una mala planificación, una planificación electoralista que se ha hecho con un criterio de vamos a llevar el metro a todo a de todo Madrid para conseguir votos en esos sitios sin tener en cuenta ni el criterio de los técnicos del consorcio de transportes que muchas veces incluso se contradijeron con los políticos ni unas previsiones de demanda que ahora mismo no se están cumpliendo ¿Pero vosotros qué medidas proponéis entonces para acabar con esto? <risa> Esa es la gran pregunta Yo, <risa> na nadie, puede, nadie puede acabar con esto de un día para otro Mm, de la batería de medidas que tenemos previsto ir lanzando poco a poco y, y que tengan pensadas de prensa la primera y más urgente es recuperar el número de viajeros y una manera de recuperar el número de viajeros es haciendo más atractivo el sistema para viajeros que actualmente no son viajeros cautivos que tengan que usarlo todos los días que normalmente son los que tienen el agua transportes nos referimos tanto a viajeros de ocio a viajeros tipo familias a niños en el momento en que hacemos un viaje de grupo con el metrobús a uno con veinte cada viaje la cosa se complica. Y si tenemos que trasbordar entre autobuses, la cosa ya es mucho más complicada. Se nos va cada viaje a 8 o 10 euros, un grupo de 3 o 4 personas. Entonces, nuestra primera propuesta es un cambio de sistema de tarifas que permita captar a estos nuevos colectivos con tarifas más flexibles y más adaptadas a cualquier usuario. Hay asociaciones que dicen como que hay que fomentar los bonos deportivos y culturales, el bono social, infantil, o el abono mensual también, dependiendo de la renta. Esas cosas, vosotros habría que qué, analizarlas qué pero en general pues eh, tanto el abono parado desde que se ha puesto un abono de, de desempleados en Cataluña el la gratuidad infantil o por lo menos una, un billete de muy bajo coste infantil es muy necesaria porque actualmente viajar con, con un niño supone pagar el doble y eso nos lanza el coche mm, hay, podríamos analizar mucho tipo de, muchos tipos de medidas, una simplificación tal vez del sistema de abonos que actualmente es un poco complejo y también una simplificación de los billetes de 10 viajes Ahora, antes en Madrid había tres billetes, el abono, el metrobús y el sencillo. Ahora la, se ha complicado tanto el sistema que hay 18 billetes de sencillos y de 10 viajes distintos en el metro de Madrid. Y así es muy complicado enseñar a la gente a usar el transporte público, no es atractivo. ¿Y estáis saliendo a la calle para que la gente os escuche e y intente comprender todo esto? Porque la gente solo se, solo se queda con que le van a hacer pagar más y con que con, con eso, en realidad. Porque es, lo que es una consecuencia factible. A priori, en Ecomovilia.net, como un medio online que somos, nos hemos centrado simplemente en apariciones en prensa, nuestra labor de presión y una labor de presión que también ejercemos sobre el propio consorcio de transportes. Pero como parte del Foro de la Movilidad de la Comunidad de Madrid, que es una plataforma que integra diferentes colectivos, la semana pasada llevamos nuestra primera acción en la calle, que fue una manifestación en Sol con más de 5.000 asistentes en contra del tarifazo y la lectura de un manifiesto en la Plaza de la Puerta del Sol. Claro, eso me refería. <risa> Luego hay, depende de las ciudades, hay bastante, europea quiero decir, hay bastante variación en, en lo que vale el metro. La ciudad más cara es Londres, donde un billete sencillo vale eh, 5 euros y el abono mensual en la zona central puede llegar a valer 136 euros, mientras que la más barata es Varsovia, que valdrá 50 céntimos más o menos y el abono 11 euros. ¿Crees que, bueno, esto, estas... Puede ser una excusa también del gobierno que hay aquí, porque los sueldos en realidad no son los mismos los que hay allí que los que hay aquí. Por eso, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué se debería cambiar en esto? Evidentemente, hacer comparaciones entre ciudades tan diferentes se puede utilizar de, con la intención que queramos. Nosotros, antes que centrarnos en el valor absoluto del precio, por ejemplo, el caso de Londres, que nuestra comunidad de Madrid se empeña en defender, que es, es un caso único en, en el mundo, De respecto a la tasa de cobertura llevada a cabo por una privatización masiva que hubo de la red de metro no es un caso comparable y más teniendo en cuenta que en Londres 5 libras es un sencillo 6 libras es un abono para todo el día que es, un, es la segunda parte que no se dice lo que nos gusta comparar es sistemas de tarifas cómo es un billete sencillo en Berlín te permite transbordar libremente a tranvía a metro autobús en un plazo de tiempo en Berlín o no en Barcelona por ejemplo a T10 algo que en Madrid no existe Aquí en Madrid a lo mejor un billete de petrobús vale 1,20. Si cogemos los autobuses ya son 2,40. Y si cogemos cercanías nos vamos casi a los 4 euros. Las comparativas son muy peligrosas, depende de cómo se usen, pero los sistemas de tarifas ahí están y el de Madrid ahora mismo está obsoleto. ¿Podría ser eso entonces una buena medida? Sí, eh, actualmente es todas... nuestra medida estrella en ese sentido. Es, sí. es urge un cambio de sistema de tarifas para captar nuevos viajeros y solucionar parte del problema. ¿Y qué pensáis, a lo mejor, de iniciativas como de insumisión, de no pagar? Porque crees que no, en su que día, no le corresponde en ese su precio. En su día, con el movimiento Yo no Pago, desde Comovilidad tuvimos que posicionarnos en contra. No podemos apoyar, como una medida de apoyo del transporte público, el colarnos. Porque lo que estamos pidiendo precisamente es lo contrario. Es que más gente use el transporte público y deje el coche en casa, y que más gente pague y así todos tengamos que pagar un poco menos. Si, aunque la acción de Yo no Pago se diga es puntual, es simbólica pero se está en una idea equivocada, se está en una idea de insumisión hoy y mañana podré volverme a colar. Entonces ahí, desde nuestra organización, desde luego no podemos apoyar ese tipo de medidas porque no venden el mensaje que queremos vender. Y todo lo que pasó ayer en, aquí en Madrid, en el metro, ¿qué, qué opináis que ha habido ya tres detenidos? Pues por una parte estamos en la misma situación que antes, no estamos de acuerdo en hacer cualquier tipo de acción que sea ilegal, por otra parte, aunque condenemos la acción, se ha hecho un uso bastante alarmista de la situación y se ha llegado a decir que podía herir gente el hecho de tirar el freno de alarma. Como técnico que soy, el freno de alarma está hecho para... No, nadie se va a matar por tirar de alarma, evidentemente, y no podemos vender como delito parar en un metro, que es una falta administrativa. Y es punto. que está ahí las fórmulas claro, también de debate. criminalización sí, de ciertos, sí, sí. ciertas iniciativas, ¿no? Que aunque... Sean Son medidas de presión más que nada, son ilegales en, en cierta manera, y, estipuladas como ilegales, pero son medidas de presión a lo mejor para conseguir objetivos como los que vosotros buscáis. Y además que es que es es un, es un es una medida, la del tarifazo y el yo no pago es una, una acción porque... Porque la medida del tarifazo está contextualizada dentro de, de una crisis, de una estafa, por la cual eh, la Comunidad de Madrid, en este caso, no lleva a cabo otras medidas que podrían evitar ese esa subida en el, en el transporte público. No, estoy, estoy completamente de acuerdo con, con lo que, al punto que queréis llegar. Lo que pasa es que, estrictamente, en el campo del transporte público, eh, las consecuencias son negativas, aunque en un contexto global se pueda ver como una medida de presión nosotros nos centramos exclusivamente en lo que es gestión de transporte y no podemos posicionarnos a favor, solo por el, el mero hecho de cómo funciona la red aparte luego medidas de presión todas las que queramos, pero hay muchas más se puede salir a la calle se puede <coughs> eh, protestar en la calle y se puede por supuesto protestar donde toca también porque cada, si cada cuatro años estamos dando legitimidad a un gobierno para que nos arruine financieramente con líneas de metro deficitarias Solo porque han puesto metro en mi casa, aunque no lo voy a usar, pero tengo un metro en la puerta de mi casa, no vamos bien. Otra de, de las eh, posibles eh, consecuencias eh, del de, de, transporte público debido a la crisis, o una de, de las vías que, que se valoran, es la posible privatización del, del transporte público, en este caso de Madrid. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Por una parte el, no se nos puede olvidar que el sistema de transporte de cualquier ciudad desde hace 30, 40 años que se alcanzaron los mínimos de calidad es deficitario por naturaleza, a diferencia por ejemplo del agua que sí que genera beneficios, incluso la energía eléctrica el transporte es deficitario y siempre va a tener que tener una subvención pública la diferencia es si con, una, si con un sistema de empresas públicas como Metro y MT la subvención pública se queda en esas empresas públicas o si ese beneficio iría a unas empresas privadas Estamos en un ámbito ideológico totalmente. Hay quien defiende que la empresa privada funciona mejor. La realidad es que, en general, en las mejores redes de transporte europeas son empresas públicas las que la gestionan. Uh -huh. Pues nada, con esto nos vamos a quedar, que tenemos que darle paso ahora a la sanidad. Podríamos seguir hablando y hablando de esto sí. porque tiene mucha cosa. Pero nada, ha sido un, un placer, Adrián. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Mucha suerte, un abrazo. Que recorten en gastos militares Consejeros, secretarios, coches, oficiales. Defendemos la igualdad y no la separación de clases. Y a los bancos en vez de darles un duro, que se vayan a tomar por oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que no, que no, que no, que no, que no. Privatizan el agua, la sanidad y la educación. Esto es que sí, que sí, que sí. Que Despertando, no, esto no para, y la verdad va espallar, va a salir, va a estallar, va a salir, va a estallar, va a la vitalicio menos y un profesor más. Pero ellos tienen regalitos y tu reforma laboral. Por si no nos hemos enterado, este es el nuevo orden mundial, un día de estos ya la de uno. Les mandamos a tomar por oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que no, que no, que no, que no, que no. Privatizan y el agua, la sanidad y la educación. Y eso es verdad. Que sí, que sí que sí, que sí que sí. Que sí. Y estamos despertando, que esto no para. Y la verdad va a estallar, va a salir, va a estallar, va a salir, va a estallar, va a estallar, va a salir. La cultura para el pueblo no interesa, solo lo que quieren meternos en la cabeza. La cultura para el pueblo no interesa, solo lo que quieren meternos en la cabeza. Pero es que no se dan cuenta, no se dan cuenta, no se dan cuenta que tienen los días contados, que vienen muchas sorpresas. La sanidad, otro de los ámbitos que el gobierno ha elegido para recortar. El BOE ha publicado el Real Decreto de la Ley de Medidas Urgentes... ...con el objetivo de ahorrar 7 millones de euros en la sanidad. Las principales medidas serán el pago de prótesis ambulatoria... ...y el transporte sanitario no urgente, el copago farmacéutico... ...la exclusión de la prestación de aquellos fármacos indicados... ...en el tratamiento de síntomas menores... ...el sistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados... ...y el tema del turismo sanitario. Vamos a intentar a continuación analizar todos estos temas con una plataforma que está luchando por la sanidad de Cataluña y con la que hablaremos sobre todo esto. Marian Rodríguez, de Afectados por los Recortes de la Sanidad, ya está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estáis? Perdona por haberte hecho esperar tanto. No te preocupes, no os preocupéis. Bueno, a ver, Marian, ¿qué pasa con la sanidad de nuestro país? Bueno, pues pasa que hay que encuadrarla en un contexto más global, ¿no?, de todo lo que está pasando. Estamos... Eh, sufriendo una especie de ataque masivo a todo lo que tiene que ver con los derechos cívicos y, y con el concepto del de estado del bienestar, ¿no? Y si tenemos en cuenta que la sanidad es una de las partidas en los presupuestos de los estados y las comunidades autónomas eh, con más peso económico, quiero decir... Eh, antes has dicho siete millones de euros de recorte, son siete mil millones. De euros, Ay, perdón, perdón. Que quieren ha sido recortar, un fallo técnico. Porque el presupuesto total de sanidad en, en el Estado español ronda los sesenta y nueve mil millones de euros. Entonces lo que pasa, entre otras cosas, en este contexto, insisto, en el que estamos viviendo en general, es que esos sesenta y nueve mil millones de euros son un suculento bocado para un sector sanitario privado que ya lleva mucho tiempo eh, queriendo participar de ese festín, ¿no? Pasa también que ante la situación económica, las comunidades autónomas y los propios estados están tratando de, de deshacerse de esas partidas de gasto y pasa también, y hablo ahora del caso particular de la sanidad en Cataluña, que muchos de los gestores que tienen la responsabilidad de gestión en la sanidad pública catalana tienen o han tenido con anterioridad recientemente importantes cargos en la, en la sanidad privada, ¿no? pero creo que también tenemos que pensar que pasa algo importante y es que con la legislación vigente en la actualidad, que ya empieza a modificarse a través de este decreto ley y demás, eh, es muy difícil que las autoridades públicas, los gestores sanitarios, continúen eh, retallando, que se dice aquí, recortando derechos, derechos por un lado y acceso efectivo a la asistencia sanitaria por otro, ¿no? porque en Cataluña las medidas presupuestarias que se tomaron sobre todo a partir de mitad del año 2011 porque se esperó aprobar el presupuesto a que tuvieran lugar las elecciones eh, fueron un, un recorte presupuestario tal que afectó de manera absolutamente brutal en lo que es directamente la asistencia sanitaria efectiva es decir, ambulancias, médicos, hospitales Servicios, asistencias sanitarias, operaciones de cáncer. No sé si tenemos tiempo para. Hablar de todo, creo que no, porque es muchísimo... Pero aquí en Cataluña en particular, eh, antes de que viniera el recorte de derechos vía legislativa que está iniciándose con este decreto publicado hace dos días, ya se inició un recorte asistencial que está teniendo gravísimas consecuencias para la salud de la población. Uh -huh. Marían, eh, ¿cómo recibiste tú? ¿Qué pensaste que se te, po se te pasó por la cabeza cuando desde el Gobierno, desde la Presidencia y, y desde... Los correspondientes ministerios se comenzó a decir que no hay dinero para los servicios públicos y que de repente el sistema de salud público español era insostenible y gratis. Bueno, lo primero que se le pasa a uno por la cabeza cuando escucha ese tipo de cosas es que si hay problemas de liquidez, que parece ser que evidentemente los hay, son otros problemas que evidentemente pueden afectar a la sanidad pública en, en el Estado español. Pero la sanidad pública en España es una de las mejores sanidades del mundo, eh, sistemas públicos de salud del mundo. Creo que uno de los últimos estudios de la OMS la posicionaba en el séptimo lugar del mundo y esto se valora midiendo la cantidad del PIB que destinas a la asistencia sanitaria y el porcentaje de población que consigues atender con ese, con ese gasto del PIB. Eh, insisto, la sanidad española estaba situada como una de las siete mejores del mundo y realmente es así, el sistema sanitario es absolutamente sostenible, quizá lo que no es sostenible son otro tipo de, de políticas económicas que arrastran el empleo, que arrastran las cotizaciones, bueno, pues etcétera. El problema es otro, no está en el sistema sanitario. Eso parece clarísimo y hasta hace muy, muy poco tiempo, hasta que hemos entrado en esta crisis económica, el sistema sanitario siempre estaba infrapresupuestado, con lo cual siempre tenía un déficit. Pero la relación entre lo que destinamos de nuestro PIB a la calidad y, y a la cantidad de asistencias que se proporciona en el sistema sanitario público, insisto, es uno de los mejores del mundo. ¿Y por qué entonces están tocando la educación y la sanidad, esos dos pilares tan importantes para bueno, España? Es que estamos viviendo un megaproceso de privatización, estamos en una mm -hmm. lucha puramente ideológica. Eh, estamos con, bajo las medidas anticrisis y de austeridad, se está aprovechando la crisis económica para dar un vuelco absoluto en, en, en los principios básicos Que, ...que rigen eh, la convivencia democrática y social de nuestro país y de muchos países... ...y estamos viviendo un ataque neoliberal en toda regla... ...y la crisis económica está siendo vista como la ocasión perfecta y el contexto idóneo... ...para abordar aquellos sectores a los que todavía no había llegado el sector privado... ...y detrás de esto hay ideología, hay intereses privados... ...y hay una ideología de pensar que lo privado funciona mejor que lo público, que lo público no... ...no es efectivo, etcétera, etcétera... no ...pero es que yo creo que estamos en un contexto... ...de un ataque brutal al estado del bienestar... ...y al concepto de lo público... E ...insisto, educación y sanidad... ...son dos de las grandes partidas de gasto... ...hablamos de millones de euros... Sí. Eh, ...como para que el sector sanitario privado... ...quiera entrar ahí, ¿no? Marían, estás hablando de una situación bastante grave... ¿Crees que la mayoría de la población es consciente teniendo en cuenta que esos mensajes llegan a través de instrumentos muy potentes como las instituciones o los medios de comunicación? Hmm. Perdón, es que, es que te he oído muy bajito. ¿Me puedes repetir la pregunta? Si sí, te pregunto si tú crees que la ciudadanía en general es consciente de, de esa situación de, de guerra ideológica, como, como decías, teniendo en cuenta que estos mensajes que se critican llegan a través de las instituciones y de los medios de comunicación. No, creo que no. Creo que ese es uno de los grandes problemas. ¿no? Eh, hay una compañera en la plataforma que siempre dice lo mismo. Cuando me llega un mensaje a través de un más media, lo primero que hago es pensar, ¿por qué quieren que me crea esto? no sí. Y realmente esa es una, es una batalla que, que se está librando, ¿no? Son los mensajes que van calando de que esto es insostenible, es insostenible, por ejemplo. Me hace mucha gracia este mensaje de que nada es gratis, que no podemos soñar con que las cosas son gratis. No, no, si no son gratis. De toda la vida, todos hemos hecho nuestras aportaciones a, al al erario estatal y se han dividido nuestros impuestos para soportar alguno de los gastos otra cosa es que dentro de eso haya el concepto de solidaridad y el concepto de que alguien que por situación personal eh, de salud o familiar cualquier circunstancia no haya podido aportar igualmente reciba una prestación pero esa idea que nos están metiendo desde hace unos días en la cabeza de que no podemos pretender que nos atiendan gratis Óigame, es que no es gratis, es que ya tenemos en este país un sistema impositivo teóricamente progresivo y las clases medias sufrimos esa progresividad más que más que otras, a través de la cual cada uno, al nivel de su capacidad, aporta más al conjunto de la recaudación del Estado para luego pagar todos estos servicios básicos y comunes. ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, del cambio que han hecho para para las recetas y para que se aporte más dinero a, a las recetas, dicen, bueno, es que es por igualar, porque no es justo que una persona que tiene más no pague las recetas igual que una persona que tiene menos. Oiga, si es que eso ya ocurre, resulta que la persona que tiene más, según nuestro sistema impositivo, paga más en su declaración de la renta, ¿no? Y afectadas por los recortes de la sanidad, ¿qué medidas proponéis vosotros? Bueno, nosotros, eh, la plataforma de afectadas por los recortes sanitarios, hemos tomado una vía, que es la vía legal, ¿no?, para actuar. Bueno, por supuesto, también estamos en la calle y estamos trabajando con muchos otros colectivos. Pero en Cataluña eh, lo que hemos hecho ha sido, bueno, lo, lo hemos hecho también porque la, la, la situación daba para esto, ¿no?, Todo el mundo cuando empezaron los recortes sanitarios en Cataluña, una gran parte de la población y de los profesionales sanitarios, se preguntaban si lo que estaba pasando en Cataluña era legal siquiera, ¿no? Uh -huh. Y cuando te pones a pensar en ello eh, y a revisar datos y a conseguir datos muy difíciles de conseguir, porque la opacidad de las administraciones es una piedra importante en el camino te das cuenta de que es absolutamente ilegal, que se están incumpliendo muchísimas normativas a muchísimos niveles. El derecho a la asistencia sanitaria efectiva y el acceso de la población a la asistencia sanitaria es un derecho que está garantizado desde la Constitución Española a todo el desarrollo legislativo posterior, tanto estatal como autonómico. Eh, los tiempos de espera garantizados para una operación, para una prueba diagnóstica o para una visita a un especialista, están también garantizados en la legislación. La última legislación con respecto a eso es un Real Decreto de julio del año 2011 y, esas, y esos plazos tampoco se están cumpliendo. También hay una legislación bastante específica y bastante concreta sobre las incompatibilidades de los altos cargos que tienen competencias de gestión, en este caso en el ámbito sanitario. Y también se incumple a priori y por las pruebas que hemos podido encontrar eh, Esta legislación. Con todos estos datos, ha sido un trabajo colectivo. Eh, hemos redactado una denuncia eh, de 73 páginas y con unas 400 páginas de anexos documentales, en las que básicamente lo que denunciamos es eh, un posible delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, que indica que, eh, que es un delito. Las, a, la, ...aquellas actuaciones de los funcionarios públicos... ...que a sabiendas impidan a una persona... ...el ejercicio de otros derechos cívicos... ...reconocidos por la Constitución y la ley... ...y las leyes... ...como es el derecho a la asistencia sanitaria... ...ocurre que desde... desde que el, el... actual gobierno de Convergencia y Unión... De, ...de la Generalitat de Cataluña... ...llegó al poder... ...el consejero de Salud... Eh, ...ya en el mes de febrero lanzó dos mensajes muy claros... ...bueno, miento, tres... Uno, que la salud no era un derecho, que es una cuestión particular. Dos, que eh, las listas de espera iban a aumentar debido a las medidas de restricción presupuestaria. Y tres, que aconsejaba que quien tuviera una mutua privada no la abandonara o quizá que incluso fuéramos pensando en hacernos un seguro privado de salud. Es decir, estos eh, gestores públicos en la sanidad catalana... ...sabían perfectamente cuáles iban a ser los resultados de su política sanitaria... ...y de su política de recortes. El 21 de marzo de este año se presentaron los resultados de salud en Cataluña... ...y los resultados han sido un 42% de aumento en las listas de espera. Las listas de espera son el parámetro internacionalmente reconocido... ...como forma de saber si realmente una población está teniendo acceso... ...a los servicios sanitarios y a la asistencia sanitaria... En tan solo un año podemos decir que la población catalana tiene un 42% menos de acceso a la asistencia sanitaria. Estos son cifras, pero detrás de estas cifras hay nombres y hay casos muy concretos, algunos de ellos que están también en tribunales catalanes como casos particulares. ¿Y cómo veis entonces eh, que se puedan obtener estos cambios a través de la vía legal? ¿Es la mejor? Bueno, nosotros realmente lo que hemos solicitado eh, con este documento ante la Fiscalía es que la Fiscalía, que por cierto es garante e impulsora de la acción jurídica y de que se cumpla la legalidad en un Estado democrático, e inicie una investigación eh, sobre todo lo que está ocurriendo y las circunstancias en, lo, en, en las que está ocurriendo en la sanidad catalana. Eh, estamos a la espera ahora mismo de que la Fiscalía se pronuncie sobre eh, si va a iniciar diligencias de investigación, lo cual esperamos que sea así y que además se produzca en, en poco tiempo. Y bueno, a partir de ahí poder acceder nosotros para, para redactar esta denuncia. Hemos realizado una investigación exhaustiva, pero insisto en la dificultad de obtener datos para hacer un análisis y una, y una valoración de los impactos Eh, aunque en el caso de Cataluña ya te digo está muy claro, del impacto que están teniendo los recortes presupuestarios tanto es así que Amnistía Internacional acaba de sacar también una campaña en el tema de sanidad pública en la que denuncia entre otras cosas la opacidad de la administración para facilitar datos de la gestión sanitaria que permitan evaluar cómo está funcionando la, la gestión ya te digo que en Cataluña los resultados de sanidad son muy claros, el, se ha De, rebajado a la mitad el acceso de la población a la asistencia sanitaria y el siguiente paso será que la Fiscalía eh, lleve a cabo esta investigación y decida si eh, a lugar a abrir un juicio por este delito tipificado en el 542 del Código Penal cualquier otro que se pudiera derivar de la investigación que se practique y también se tocan temas de eh, las las incompatibilidades en las que incurren los altos cargos, algunos de los altos cargos de, de la gestión sanitaria en Cataluña, lo cual es muy grave también, porque estamos viviendo decíamos antes un proceso de privatización en el que privatizar en este país no es delito y, y en el ámbito sanitario menos aún desde la ley de 1997 que abrió la puerta a la privatización de los servicios sanitarios pero lo que desde luego sí es un delito es que haya cualquier conflicto de intereses En ese proceso privatizador. Y más allá de que no sea un delito y no se pueda denunciar jurídicamente, por supuesto denunciamos la privatización y los intereses que hay detrás en, en, de cualquier otra manera, ¿no? como lo estoy haciendo yo ahora. Y ya para terminar, Marian, que nos quedamos sin tiempo, sí. lo que está diciendo todo, bueno, lo que estamos diciendo, que dicen el, lo privado es mejor, ¿también va a ser una sanidad para ricos, como se dice con la educación? Bueno, eso es evidente. Lo que están haciendo, lo que lo, el, los planes que, que parece haber detrás de este Real Decreto, detrás de las actuaciones en Cataluña, etcétera, etcétera, y e insisto, hablo del, cato, del caso catalán porque es el que conozco más, nos va a llevar a una sanidad de, de dos velocidades una sanidad pública que va a quedar para beneficencia, bueno, pues para personas con muy, muy, muy poquitos recursos y, por tanto, una sanidad con poca posibilidad de desarrollo y, bueno, pues una sanidad con para la, las personas con, con posibles, ¿no?, que, que puedan pagarse los servicios sanitarios a través de mutuas privadas. Aunque de esto también tendríamos mucho que hablar y ahí tenemos el ejemplo de, de la sanidad privada en Estados Unidos, ¿no? No, no quisiera terminar, si me permites, eh, sin, sin comentaros que ahí está esta iniciativa entrando en el blog que es tres subes dobles, afectadas por los recortes sanitarios.wordpress.com. podéis adheriros a la denuncia. Eh, bueno, mayormente lo hace gente en Cataluña, pero puede adherirse cualquiera. Hay que bajarse un documento de adhesión, firmarlo, hacer una fotocopia del DNI y enviarlo a la Fiscalía Superior de Cataluña. Hemos recibido ya adhesiones de, de, bueno de, mu de mucha gente particular y de muchas asociaciones vecinales, de pacientes muchos apoyos a esta denuncia y también hay m, varias acciones más que podréis conocer si, entrar, si entráis en nuestro blog eh, bueno en defensa de la sanidad pública. Pues, por supuesto, desde aquí ya animamos a todos nuestros oyentes a que, a que lo hagan, pondremos la dirección en, en el Twitter. En defensa de la sanidad pública, perdona. ¿qué has dicho? Eh, ¿Me preguntas por el blog? Sí. El blog, mira, pues... es afectadas por los recortes sanitarios .wordpress.com Este es el blog y hay una parte en la que podréis, bueno, ahí podéis leer la denuncia entera, podéis descargar los documentos de adhesión y en breve, brevísimo, uno o dos días, va a haber un apartado donde vais a poder conocer otras iniciativas que hay, jurídicas o de acción en la calle o de denuncia eh, en el ámbito de la, de la defensa de la sanidad pública. Pues estaremos pendientes de ello. Muchísimas gracias, Marían, por haber analizado con nosotros esta situación y veremos a ver cómo va avanzando la cosa Nada, espero haber arrojado un poquillo de luz sobre todo este trabado que está haciendo <risa> claro que sí. toda esta reforma, ¿vale? Muchas gracias Un abrazo, adiós Muchas luego. Gracias. Año 2364 La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura La filosofía la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Pul, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8. Escúchanos en agorasolradio.org. Los leones. Y con ellos llegamos a la última parte del programa, pero antes nuestros leones particulares son bienvenidos para dar a conocer la opinión que tienen sobre este tema y veremos si se comen o no a los gladiadores que traemos hoy. Nuestros políticos serán los elegidos. Los primeros valientes que se enfrentarán esta tarde a los leones de Agora Sol serán los políticos del Partido Popular, nuestro gobierno, vamos. Nos remontamos a unos años atrás cuando no eran ellos los que gobernaban y tenían unas opiniones un poco distintas a las que tienen actualmente con esta subida de impuestos. Escuchamos a Marino Rajoy, a Soraya Saez de Santa María, a Cospedal y a Esperanza Aguirre. Es que es ridículo afirmar ...que España, que tiene el mayor déficit público de la historia... ...que aquí, que no se puede hacer otra cosa salvo subir los impuestos. Eso es lisa y llanamente una demostración de la total y absoluta impotencia del gobierno... ...a la hora de afrontar la crisis económica por la que está pasando nuestro país. La subida de impuestos no es necesaria. La subida de impuestos no se justifica... Y la subida de impuestos es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras españolas. Esto es lo que significa la subida de impuestos aprobada en el día de ayer. Nosotros no vamos a llegar a un acuerdo con un gobierno como el gobierno de Rodríguez Zapatero, mientras Rodríguez Zapatero siga empeñado en subir los impuestos, porque estamos en contra de subir los impuestos. Los impuestos en la Comunidad de Madrid, mientras yo sea presidenta, no solamente no subirán, sino que en lo posible. Ahora el gobierno habla de que va a subir los impuestos, incluso ha llegado a decir que para ponernos a nivel europeo. Eso es un insulto a los españoles. Porque los españoles son los terceros ciudadanos de la Unión Europea que hacen más esfuerzo fiscal. Los terceros. Y el impuesto de la renta y el impuesto social es más elevado que el resto de los países europeos. Y desde luego tienen salarios y sueldos mucho más bajos que en otros países de la Unión Europea. La clase media española, la inmensa mayoría de los españoles, acabamos pagando más impuestos. Más IVA, más impuesto de la renta, más impuestos. Y yo no sé... Si los ricos tienen que dejar de ser tan ricos. Lo que sí sé es que los pobres tienen que dejar de ser tan pobres y que la clase media tiene que dejar de ser perseguida por el gobierno de España. Eso sí que lo sé. ¿Qué me tenéis que decir a esto? Porque a mí me hizo mucha gracia escucharlo. <risa> Porque vamos. Pues que son una panda, son una auténtica panda de sinvergüenzas y de soberbios y de prepotentes y que escandalizan ya, que se cree... Lo peor que pueden hacer es tratar a la ciudadanía como tontos, que es lo que están haciendo, y, y bueno, que yo creo que esto es insostenible en algún momento. Es que es lo que pregunté en el, cuando fui a hacer el reportaje, que antes decían que estaba fatal subir los impuestos, que zapatero, que fatal, y ahora lo hacen ellos y este cambio que ha venido. No, además impuestos impuestos no recortes sí, mm, sí son caras de la misma moneda, Por eso, no en sí. parte. Aquí lo están diciendo desde Twitter, Candela dice ¿Qué discurso tan populista, cuánta mentira? Llama la atención ¿no? que usa la palabra populista, ¿no? Sí. viniendo de, de este gobierno neoliberal, cuando luego atacan a, a otros de, de ser eh, populistas, ¿no? Esa palabra. Y que los ah, pobres no, tienen está. que dejar de ser tan pobres y que hay que dejar de perseguir a la clase media y al final ¿dónde está recayendo todas las medidas? En la clase media. Suele pasar, ciudadano suele pasar no por sí. suerte yo creo que, que en ese sentido se nos ha acabado el chollo y, y ya cada vez más gente está atenta y está está muy, está aprendiendo esta neolengua que, que están imponiendo desde sus discursos, ¿no? ya vamos, ya vamos traduciendo ese nuevo lenguaje, mientras que sea así de verdad y no pensemos que está todo perfecto La no, pena apenas que eso. se respaldan también en las exigencias de Europa y exigencias de Europa. Y ya estamos hartos. Pero ya sabemos de... que las exigencias de Europa son las mismas y que no son las que benefician a, a esa sociedad europea que nos vendieron en su momento cuando se creó la, la Unión Europea. Eso ya tampoco. No sirve ninguna excusa. No les sirve ya, no tienen coartada. Bueno, vamos a pasar ahora a saber la opinión que. Bueno, se... bueno, espera, ¿lo, los lanzamos, ¿no? Hombre, lógicamente, eh, los, no? Sí, <risa> los hemos lanzado ya al ah, principio. de caso no la salsa, esa. <risa> Bueno, Pobrecillos, a... pobres, pobres leones que, que, que les están dando. Sí, metiendo... Tienen comida bastante ahí, ¿eh? Espero que no les haga ningún virus a los pobres que saben que les queremos mucho y que nos defienden aquí desde. ¿Nos has a... tres de <risa> golpe o cuántos eran? Cuatro golpes. Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro? <risa> así, porque les queremos, es por eso. Bueno, vamos a pasar ahora a saber la opinión que se tiene sobre esta subida de impuestos. Será el turno de la vicepresidenta general del PSOE, Elena Valenciano. Vamos a escucharla. Consideramos las últimas decisiones del Gobierno. Decisiones de la máxima gravedad De la máxima gravedad social Porque es un ataque a muchísimos millones de personas En su vida cotidiana No es austeridad Porque lo que se está exigiendo a la gente No es que prescinda de lo superfluo Es que prescinda de lo imprescindible Creemos que es un ataque en toda regla Al modelo de cohesión social Que entre todos hemos construido En estos años Y que son las bases de nuestra convivencia Que entre todos hemos construido durante ah. estos años Esto es un cambio de tornas, ¿no? no ahora yo... estoy en este lugar, me pongo en este discurso Y ahora estoy en el poder y tengo otro No, y desde luego que, que, que desgraciadamente ha sido el Partido Socialista El que ha puesto en bandeja de plata eh, al Partido Popular Que continúe con estos recortes Ha sido quien ha allanado el camino Y entonces ahora esta crítica por parte de, del segundo partido mayoritario en España Pues no, no, no es válida Y es otra excusa para el, el partido que nos gobierna ahora mismo, ¿no? Que toda la culpa la tiene el peso de todo lo que hizo antes A pesar de que Rajoy pues sí, sí. prometió con toda sinceridad De que no se quejaría de la herencia A mí me parecen, no por nada, pero a mí me parecen como niños Pues es que tú lo has hecho mal, pues anda que tú lo estás haciendo Yo, sé que a veces, yo me río a veces ¿eh? de todo esto porque es que me parecen niños yo Es que por eso no me gusta mucho la política nacional, la verdad Simplemente es un, es una, son papeles que adquieren una vez que salen al escenario y ya está. Un teatro uh -huh. que te que van a tener que, que cambiar sus, sus recursos como actores porque no, no son creíbles. Más discursos como el del de gran dictador. <risa> Eso, eso. <risa> bueno, a continuación el portavoz de Ciu en el Congreso ha asegurado que los recortes de 10.000 millones de euros en educación y en sanidad son humo para Europa y no podrán aplicarse al ser competencias transferidas a las comunidades. Vamos a escucharle Y hay otra cuestión que no tiene que ver con los presupuestos, pero con el anunciado recorte de 10.000 millones en materia de sanidad y en materia de educación. Eso es falso Eso es un mensaje que se quiere trasladar a los mercados Y que se quiere trasladar a las instituciones europeas Pero fíjese, son dos servicios Que ambos son competencia de la Generalitat Si realmente fuesen 10.000 millones de recorte Eso comportaría un ahorro y por tanto un ingreso de la Generalitat Alrededor de unos 1.700 millones Y va a estar a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad Por tanto, reitero, nada tiene que ver el mensaje que ha lanzado hacia las instituciones europeas y hacia los mercados de ahorro de 10.000 millones por actuar el gobierno en materia de sanidad y de educación con la realidad. La realidad es que el gobierno no se ha atrevido a través de esos cambios normativos que ha ido anunciando estos días pasados a la hora de la verdad. Eso es completamente, como decía antes, falso, es completamente humo y por tanto no se corresponde lo anunciado con la realidad. Es un mensaje que se envía al exterior pero de cara al interior no se cumple. ¿Qué tenemos que decir aquí? Hombre, pues eh, me encanta, ¿no? Cómo habla de la realidad, ¿no? Y de, de las cortinas de humo. cuando son muchas veces ellos lo que la protagonizan. En este caso es eh, Durán y Leida de Conversencia y Unión, ese partido Viagra que juega tanto con, con, de, de, con, con las posibilidades del Parlamento. ¿Ricard? Eh, es que has dicho partido Viagra. iba a decir Bisagra. Eso. Bueno. <risa> Pequeño matiz solo. ¿eh? Pequeñísimo, ¿eh? <risa> Y sí, hay una pequeña <risa> diferencia. La es la mente que me ha jugado una manera pasada. Pues el segundo apodo, lo, lo, el segundo apodo. Sí, exacto, lo hemos entendido todos, ¿eh? pero, pero ha sido un batido interesante, la verdad. <risa> Pero bueno, que ven un poco de risa. Mm, me quedo con lo que decía, por ejemplo, nuestra anterior invitada, Marian, desde la plataforma de Afectos por la Salud, que decía el, el mensaje que ha mandado uh -huh. este, este sinvergüenza desde, <risa> sinvergüenza. desde una, no, su no, tribuna, de animando a, a, la, a subir los seguros de sanidad, animando a. Um, animando a, a, a. pues eso, a. A animar. <risa> Yo pensaba que Ricardo iba a hacer otra aportación. No, no, vamos a decirle, animando, que, que decía directamente que la salud no es un sí, sí, no sí, sí. derecho. No es que estoy totalmente de acuerdo con Sofía y ya no, no necesita aportar nada más aparte de ese pequeño matiz. Pensaba <risa> que ibas a aportar algo. <risa> Yo también por eso. En sentido porque tú también eres catalán. Digamos, sí, por eso, te... No, a ver, en Cataluña todos conocemos a la comparsa y Unión, sabemos a qué juega a ser un partido bisagra eh, en Madrid y a ser el gran eh, eh, abanderado del catalanismo, eh, así más patriótico y más, según como más rancio y más falso, porque. Eh, es, es un partido que jamás ha, ha, ha querido ser independiente porque ya le cambian estar como está y en cambio van jugando con la independencia y diciéndolo a los catalanes sí, pero tal, no, nosotros no apostamos por la independencia, pero sí por el eh, autogobierno o por eh, más eh, competencias o por más no sé qué de hecho había un gag muy bueno en, en el programa Polonia, en que aparecían dos miembros de Ciu, creo que eran Durán y, y Pujol el hijo de, de Jordi Pujol Eh, y era como un pasapalabra y tenían que decir, empezando por I, eh, entonces daban la definición de independencia, ¿no? Y ellos <risa> y decían, estatus eh, con más por competencias, ¿no? <risa> iban diciendo como 14 palabras y ninguna era independencia, ¿no? Como jugando a... <risa> Qué y... miedo, ¿no? a Esa palabra. <risa> sí. Ahora me acuerdo ahora, eh, una de sus jugadas eh, muy, muy importantes fueron eh, cuando, cuando, cuando se aprobó la ley sinde en su momento, no hacía mm. más de un año, ahí fue con Mercedes Union por ejemplo, y como en otras eh, medidas que ha jugado con, con esa doble... Claro, Murano. cuando le conviene sí. votan a favor o en contra, depende del gobierno que estéis. Les, les es igual si está el PP o el PSOE. De hecho, casi prefieren el, PSOE, el PP, porque como son más conservadores, pues estar más, más afines a ellos. Ayuda esto a recordar sobre la necesidad de cambiar la ley electoral, ya que, ya que estamos. Pues sí. Ya que estamos. Y la transparencia, también, ya que estamos. Bueno, vamos a escuchar ahora a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y su rebelión, entre comillas, que dio hace bastante tiempo esto que dio debate, vamos, que dio que hablar. Rebelión contra la subida del IVA. <risa> <risa> no la dejas ni terminar, posi. ¿no? ¿Sí? no, no, no, <risa> que la corrupción. Fallo técnico. <risa> he querido destacar solo su rebelión, lo que quería ella. Pero de verdad, es que yo, por ejemplo, esta mañana me he levantado... Escuchándola en la radio Diciendo que Que no se iba a ir aquí Que mientras ella fuera presidenta Nadie se iba a ir de, de rositas ¿no? Relacionando del metro con ah, bueno, sí, sí, otra sí, cosa. Mm. Y dicho, en, en, pero nos, bueno Pero no es... gente, ¿no? Sí, sí, Andrés. sí sí, sí, sí Sí, recordamos que Que una de las personas eh, detenidas en un primer momento Acaba de ser puesta en libertad uh -huh. Ah, perfecto Sí Ah, pues desde aquí lo celebramos. A mí me hace gracia Esperanza Aguirre que muchas veces adquiere como el lenguaje de los que ella llama perroflautas o um, adquiere como el lenguaje que utilizan otros para eso. Eh, lo cambia completamente el significado y lo aplica en sus ah, propios es que discursos Ella se contradice todo el rato cuando decía, no, es que las tasas del, del metro no van a subir. Hombre, no van a subir. Pero, pero sí, está claro que sí que se sí no contradice, no, que es muy, muy, muy, muy lista. Y sí. volvemos a usar otra vez la palabra populista, otra vez, nuevamente. Sí, de sí, hecho, sí, cuando, sí. Subieron sí, el, sí cuando hicieron el tarifazo del metro y de, le preguntó a un periodista ¿Pero cómo es que han subido el metro? Si dijeron que no, ¿qué tal? Claro. No, no, no ha subido, claro, claro. ha subido no Este, y entonces decía una parte muy concreta que no ha subido y todo el que resto que sí y dice Bueno, esta parte no ha subido Pero, ah, como diciendo, no, no ha subido qué bueno. no, pues Y la estrategia mal. también de compararlo con otros países sí, Claro, claro, exacto, con los sueldos de que decíamos antes sí, sí. Exactamente Bueno, a los leones le hemos No, desde un principio. Lleva <risa> un rato. Pobres leones, de y verdad. Qué menudo a dar de estómago. <risa> sí, la verdad es que hoy está bastante banquete. ¿eh? Sí. Creo. Bueno, y por último, Cayo Lara pregunta sobre la amnistía fiscal al presidente del gobierno. En su interpretación, Lara insiste en que la amnistía fiscal, ya se escucha los leones, <risa> sigue siendo injusta, inútil e inconstitucional y es un efecto llamada a la insumisión fiscal. Vamos a escucharle. Cuando el anterior gobierno propuso una amnistía fiscal, hicieron desde el Partido Popular dos declaraciones especiales. Una la hizo usted, señor Rajoy, y dijo literalmente que los que ya pagan van a pagar más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Eso era en oposición a la medida que se intentaba adoptar. La señora de Cospedal dijo literalmente «es tan injusto, tan antisocial, que a los que pagan impuestos se les suben y a los que no pagan se les amnistía o se les perdona». Hoy, como ayer, señor Rajoy, la amnistía fiscal a ricos sigue siendo injusta, inútil, inconstitucional y, además, incrementará el fraude». Es injusta porque premia a los grandes defraudadores. Es inútil porque la recuperación de lo defraudado, según las cuentas del Gobierno, es cicatera. Es inconstitucional porque vulnera el espíritu y la letra del artículo 31 de la Constitución española en lo que tiene que ver con la progresividad del pago de los impuestos. Y usted juró cumplir la Constitución española y hacerla cumplir. Es un efecto llamada a la insumisión fiscal... A no pagar, los leones a lo han aparecido sí, pagar, ya cuando lo estaba leyendo, todo todo todo, leyendo así que no creo todo, que todo, está claro es no. hoy terminamos que el, que que me el menú todo con Cayo también a nuestros amigos. han tenido leones. entrante primer plato segundo de, de todo tercero <risa> les hemos hecho esperar hoy más de lo normal bueno ahí están Entonces, creciendo bueno. bastante para poder poner firmes a los gladiadores que vengan el próximo jueves ya a Cayolada, sí que le mandamos a los leones porque bueno está muy bien lo que dice evidentemente y de Y de hecho hay que reconocer que algunos de los militantes de Izquierda media están haciendo un trabajo duro en contra de ese discurso único, pero bueno, tienen que Sigue sin seguir llegar. esforzándose y sobre todo por el periodo que no ha que que no sido tan visibles. Sí, sí. Bueno, pues ya vamos sido... calentando motores de cara a mayo, ¿no? Sí, sí, ya sí. este programa ha valido para... Ha sido casi un maratón en ¿eh? la puerta de los millones de temas que hay pendientes por tratar. Seguiremos, todavía tenemos unos días por delante. así si es que si por otra afuera estaríamos un rato hablando aquí. La verdad es que... Si queréis hasta las nueve, que no empiezo yo, podéis estar yo ¿eh? por mí. Vamos a animar a los oyentes, que a las nueve tienen que estar aquí, así que que vayan al baño, lo que quieran. Y sí, a eso, 9, que se tome un descansito. Claro, con la Plaza en Llamas, que promete también Ricardo, no sé si nos puedes hacer un resumen ah, Sí, esta semana en la Plaza en Llamas tenemos, por cierto a Patricio Rillo, a Horacio Díez y a Marcos Merino eh, comentando los temas, y los temas son, eh, bueno, la, la nueva ley de televisión española eh, que van a volver al uh, urzadismo, como decía alguien eh, urdacismo, perdón. urdacismo urdacismo, sí. urdacismo más o menos soy con las palabras Javos finos, sí, favor fino, sí. Eh, Vamos <risas> a allá. También hablaremos de las elecciones francesas y del lío de, de democracia real ya, la socialización. Que todas las, bueno, ya lo habéis conocido, ¿no? El fin de semana pasado sé que la, se anunció la creación de la Asociación de Democracia Real ya y todas las, o muchas de las uh, delegaciones de Barcelona, Madrid, de muchas partes del, del país están en contra. Y también mencionaremos, haremos un pequeño seguimiento de los detenidos eh, que me comentabas antes, Sofía, que ya han liberado uno, por sí. el tema del metro de ayer. Así es, a, a, a ircom su cuenta de Twitter que es P -IRcom, Piercom, no sé Mismo ya lo han liberado, dices. Sí, lo han puesto en libertad sin cargos, parece que han alegado que se han confundido. Ah. No sabemos muy bien. Aquí, mira, se llama Pierre Roque Castel en su cuenta de Twitter y se, se autodenomina como terrorista gráfico. Sí, además es curioso porque es fotógrafo <risa> y, y él cuando le detuvieron eh, hizo dos tweets eh, que decía algo así como, ya o sea, ha llegado la policía a mi casa, no sé qué quieren, y, luego, y el siguiente era algo así como... Eh, os explicaré qué, qué va a pasar porque no sé qué quieren esta gente, así. y hasta hoy no se ha sabido nada más, aparte que la habían detenido claro. Bueno, en pues fin, va a estar calentita la plaza hoy, Estas ¿no? prácticas que están volviendo, ¿no?, de, que recuerdan a tiempos atrás. preteritos sí. <risa> están desmovilizando, pero bueno. Nada, nosotros vamos a permitirnos eh, seguir soñando, vamos a escuchar el final de la película del gran dictador, de Charles Chaplin, que de acuerdo que anima mucho y así despedimos así despedimos estupendo y, y a las nueve la plaza en llamas no se me vayan eso eso <risas> pues muy bien muchas gracias a todos hasta luego el próximo jueves volvemos Hanna puedes oírme donde quiera que estés mira a lo alto Hanna las nubes se alejan el sol está apareciendo vamos saliendo de las tinieblas hacia la luz Caminamos hacia un mundo nuevo, un mundo de bondad... ...en el que los hombres se elevarán por encima del odio, de la ambición, de la brutalidad. Mira lo alto, Hanna! Al alma del hombre le han sido dadas alas y al fin está empezando a volar. Está volando hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza... ...hacia el futuro, un glorioso futuro que te pertenece a ti, a mí, a todos... Mira a lo alto, Hana, mira a lo alto, Hanna, ¿has oído eso? Escuche.